Ya llegó nuestro tiempo, la primera cita, el primer viaje, está ya listo, nos vamos esta noche de travesía a buscar otros mundos, mundos perdidos, hoy con la visita en el programa de Toda una Leyenda, no os lo perdáis. Y cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, los saludos en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa, Paz Llamas, Natalia Sotillos, Rosa Rodríguez. Eh, nuestra técnico esta noche, María José Cascarante Miguel Blanco, todos los que estamos aquí Un placer para nosotros estar compartiendo Este tiempo aquí en Radio Nacional de España y Va a ser un nuevo viaje, como sabéis, con premios eh, Hay varias formas de participar Lo recordamos, el teléfono, el primero eh, Gratuito, 900-137-137 Si queréis participar con nosotros Hacer preguntas o sugerencias 900-137-137 espacio en blanco rtv puntoes a través de internet del correo y entrando en nuestra página radio televisión española de radio nacional de españa nos buscáis por ahí ahí está el espacio en blanco cada día con más visitas y ahora mismo entrando gente desde los sitios más extraños vemos a alguien que está entrando desde Guambron, en, el, en el oeste de australia desde oslo desde brooklyn en nueva york desde montones de lugares caracas tal cahuano biobío ...en montones de lugares... ...gracias a todos por sintonizarnos... ...sabéis que podéis hacerlo a través de nuestra página... podéis ...si no estáis sintonizados a Radio Nacional de España... ...a través de la red normal... ...a través de internet pincháis a René... ...y ahí nos escucháis online y en directo en este momento. Y hoy nos esperan sorpresas... ...visitas especiales y un largo viaje... ...para daros una pequeña pista ...y va un saludo que nos mandan. Soy Erik von der Y me gustaría un saludo a Radio Nacional, del programa Espacio en Blanca. Bueno, en blanca, eh, nos quedamos en blanco también. Eh, gracias, Erick Bondani, que toda una leyenda estará esta noche en nuestro programa, dando algunas de sus opiniones gracias a nuestro primer invitado. Y este será un viaje en blanco. Tras esa introducción, os contamos algunos datos. No os lo perdáis. Esta noche partimos a la búsqueda de mundos perdidos Llega un momento si ahondamos en la historia antigua Que siempre se tropieza con un muro enigmático El final de los acontecimientos conocidos Anterior a ello siempre existe la sospecha de la existencia de otras civilizaciones De otros seres que poblaron la Tierra de mundos perdidos desde el desaparecido continente de la Atlántida pasando por Lemuria, Mu, Jiva o la perdida civilización del lago Titicaca esta noche nuestro objetivo será aportar datos sobre todos esos lugares místicos Contaremos con la ayuda de un escritor famoso que nos introdujo a todos en los misterios del pasado. Autor de libros como Recuerdos del futuro, Regreso a las estrellas o El oro de los dioses. Nos referimos a eric von Daniken. Tenemos todo listo solo nos faltas tú y si lo deseas comienza nuestro viaje eres bienvenido a él 12, 1 y 12 en las Islas Canarias, los saludos a todas esas personas que nos escuchan a través del podcast, el más descargado de esta casa, ya sabéis, si queréis podéis ir, sacar los programas en Radio Nacional de España, entráis en la página, buscáis podcast, el Espacio en Blanco y ahí salimos, y es Radio Nacional de España, no os equivoquéis, ¿tú sabes dónde está Huambro, o es Terra Australia, Lorenzo? Pues, pues tengo la idea de que está muy cerca de esa gran roca de color rojo donde los aborígenes australianos llevaban haciendo sus rituales desde hace muchos miles de años, posiblemente de esa misma época en la que Rich von Däniken situaba esas civilizaciones que venían de otros mundos. ¿Sí? Yo creo que sí. Pues ponte en contacto con nosotros, ese oyente que tenemos ahora en Guambro, en Australia, a ver si algún día nos hacemos un viaje. Buenas noches, don Lorenzo Ferrandez. Muy buenas noches, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Pues muy feliz, la verdad es que, oye, estoy encantado porque además que... que, que, que que pues esto dice el es galáctico es absolutamente bueno. para nosotros Sí señor, está hecho vamos a imagen y semejanza de lo que es el espacio en blanco ¿eh? Con cámaras de televisión para que entre o poco se nos pueda ver también por ahí por la tele Pero no, no, nos sí. ponemos serios, hablamos del tema Fíjate la cantidad de gente que sigue entrando ya, cantidad de personas están sintonizándonos ahora, enganchándose ¿Hay muchos mundos perdidos, Lorenzo? Pues parece ser que sí, por lo menos mundos perdidos hubo no Ahora lo que yo creo que podemos encontrar cuando uno va a buscar pues no solo vestigios físicos sino incluso también en la mitología y la leyenda te das cuenta de que eso está ahí no y que simplemente hay que leer entre líneas para darse cuenta de que ese hombre del pasado nos está hablando de algo que, bueno, pues ¿por qué no? estuvo ahí hace miles de años pudo desaparecer a causa de determinados factores, fueran hecatombes fueran lo que ellos llamaban castigos de los dioses pero lo cierto es que cuando uno ve tantas casualidades llega un momento en que pasa la causalidad ¿no? y te das cuenta de que algo realmente hay ya en tu libro, el último, no recuerdo cómo se llama no. desafíos a la historia eh, hay que reescribir la historia nos daba últimamente a todos por escribir acerca de la historia porque parece que nos han contado una versión que no es del todo cierta, ¿no? Hombre, yo te digo, a mí la verdad es que este libro, Desafioso de la Historia, pues para mí ha sido un poco seguir esos pasos que, bueno, pues en su momento seguí tras la pista de por ejemplo de lo que hicieron tú bien lo sabes, pues hay gente pues como tú en su momento antes que tú, gente como Juan José Benítez o Fernando Jiménez de Luso, pero evidentemente si había uno que era el pope que era el maestro, que era el señor que sin nos duda. despertó ese interés por estos temas ese sin lugar a dudas era Erich y Daniken, por lo tanto el reflejo de estos libros no dejan de ser producto de lo que este señor empezó a sembrar hace ya más de 40 años sí señor, le damos las gracias y si te parece antes de meternos y de empezar a viajar hablamos un poquito sobre él Sí, claro, claro, claro. Es que merece la pena. Yo creo que estamos hablando de una leyenda y de las leyendas hay que hablar de ellas cuando están vivas. Vamos a hablar del... Tras esta introducción nos damos algunos datos. Por si no conocéis, hay mucha gente joven que nos escucha, se ha unido a la pintura del espacio en blanco y no conoce quién es este personaje. Un pope, una leyenda, ahí van unos datos y luego damos más damos más información de, de él. Erich Cantón Paul von Daniken. Nació el 14 de abril de 1935. Es un escritor suizo en lengua alemana, conocido por haber difundido la hipótesis de que la Tierra pudo ser visitada por extraterrestres en el pasado. Es un prolífico escritor se estiman unas ventas de más de 63 millones de ejemplares de sus 26 libros que han sido traducidos a 32 idiomas. Su influencia se ha dejado sentir también en el campo de la ciencia ficción y el movimiento New Age. Entre sus obras más conocidas se encuentran Recuerdos del Futuro, Regreso a las Estrellas o El Oro de los Dioses. Los estudios de Von Daniken han recibido un gran número de críticas desde algunos sectores de la ciencia y la arqueología, al presentar como misterios atribuibles a visitantes extraterrestres numerosos vestigios arqueológicos de todo el mundo, lo que ha llevado a catalogar sus investigaciones como pseudociencia o pseudohistoria. Sin embargo, es indudable que a muchos de nosotros... ...sus obras nos abrieron el mundo de lo desconocido. Esta noche, en compañía de nuestro invitado... ...Eric Von Daniken visita nuestro programa... ...para darnos algunas de sus respuestas. Escuchemos. Ahí estamos, pequeños datos de ese personaje conocido que a muchos de nosotros nos ayudó a meternos en estos temas. Déjame que salude a los que están de Sarasota en Florida de Zapopan en Jalisco México, Cusco eh, Neuque, en Neuquén, Buenos Aires, Múnich y Huambro siguen ahí en Australia Talcahuano eh, otro montón de lugares. Oslo se acaba de unir qué curioso Eri von Pues un personaje, como bien decíais en esta introducción aparte de que su influencia evidentemente está fuera de toda duda en lo que son nuestros temas, en lo que es la historia heterodoxa del pasado para algunos, pues sí, efectivamente es poco menos que un loco que se dedicó a lanzar mentiras y aprovecharse de un momento determinado en el que casi nadie sabía nada ¿no? de lo que eran esos mundos, esos continentes del pasado perdidos no sin embargo que es cierto es que la influencia, como bien decíais dentro del campo de la ciencia ficción, de la nueva era o incluso de la creación de modernas religiones de este señor, ha sido brutal, es que estamos hablando de que posiblemente por establecer una comparación podría ser pues algo parecido al Dan Brown de los años 70 y de los años 80, una auténtica leyenda que a día de hoy pues eh, todavía continúa muy firme en sus ideas, sigue convencido de que los extraterrestres en un pasado poco menos que fueron los que orientaron cómo debían de ir o hacia dónde deberían de ir las civilizaciones posteriormente en su futuro y además está firmemente convencido de que en muy breve espacio de tiempo, bueno, eso lo contamos más adelante. Vale, menos mal. Te a lanzar ahí eh, a... Nos ha costado mucho localizar a Erick Rondani. ¿eh? Ha costado, porque es una persona realmente difícil de localizar, como corresponde a, a un personaje de estas características. No ha sido muy difícil, no en fin, tú bien sabes los recovecos ¿no? que hemos tenido que, que seguir para poder localizarlo, pero finalmente se produjo esa conversación, una conversación que, bueno, tú bien sabes que en el momento en el que se produjo, a mí particularmente me dejó pues bloqueado, ¿no? Porque en el momento determinado, cuando ya por fin tienes esa palabra de esa entrevista, cuando ves que es muy difícil... Es muy llegar a él, que hay mucha gente que quiere llegar y no lo consigue. Llamas por teléfono, levantan el teléfono, te esperas que te digan, mire usted, eh, no puede raro, ser raro. hoy y tal, y de golpe y borrazo dice, Erich Montaniken, ¿aló? y te quedas madre mía y ahora que le digo no en ese momento la página que tienes con preguntas se convierte completamente en blanco no pero pero fue una conversación muy interesante propia de una persona pues que tiene muchas cosas que contar yo te doy las gracias por ese trabajo incluso por la traducción que has hecho por este montaje que hemos preparado para daros algunas de las versiones los puntos de vista que tiene Edi Von Daniken en la actualidad él fue el primero que dijo que Quizás se pasó un poco, por eso se le critica desde muchos eh, ambientes se le critica de que casi todo lo que hay en el planeta de mistreso de extraterrestres no que tenía una influencia extraterrestre, ¿no? Incluso llegaba a hablar de que había determinados lugares del pasado que todavía teníamos en nuestro presente, que era un poco menos que eso, ¿no? Que presentes de esos seres extraterrestres, que regalos de, de alienígena. Por lo tanto, eso imagínate en su momento fue una conmoción, pero hoy en día prácticamente se podría considerar una locura, ¿no? Y eso ha motivado, entre otras cosas, quizás el punto de inflexión es su tercer libro, El oro de los dioses, donde, bueno, pues posteriormente hablaremos de ello, ¿no? De esas cuevas que hay en determinados lugares de Sudamérica, pero lo cierto es que lo que escribió en ese libro, pues, posteriormente se acabó descubriendo, el mismo reconoció que había una parte que no era tan real como se ofrecía en ese libro y evidentemente fue absolutamente acosado no La, lo que fue todo el entorno arqueológico incluso teológico, se le echó encima dijeron que era un auténtico mentiroso y este señor se vio de, de repente con unas cifras de ventas millonarias y a punto de autodestruirse en lo que era su propia carrera ya, sin embargo el mundo está hecho para que, que algunos locos nos abren los caminos y las puertas, el fue de ellos y desde aquí se lo agradecemos, y vamos a escuchar lo que nos empezó a decir acerca precisamente de esto, de por qué eh, sus equivocaciones, que en parte reconoce quienes así opinan no se han leído mis libros jamás por supuesto que tú, yo o los arqueólogos, podemos tener opiniones diferentes, eso es normal en una democracia, pero hay comunidades, como la de los arqueólogos que cuando muestras opiniones diferentes rápidamente dicen que Erich von Daniken miente eso es ridículo yo únicamente tengo una manera de pensar diferente a la de algunos arqueólogos y además solo en unas cosas, no en todo el contexto generalmente yo amo la arqueología también en teología tengo opiniones completamente diferentes referentes al antiguo testamento a la biblia, a dios Y por supuesto los teólogos tienen opiniones radicalmente opuestas a las mías, y por eso no pueden decir que estoy mintiendo. Repito, que eso es ridículo. Eh, ¿Cuántos años tiene? 75 años Muy lúcido todavía, ¿no? Muy lúcido sí. y fíjate la forma de exponer sus argumentos, ¿no? Él sigue manteniendo esa vehemencia de hace muchísimas décadas ya, ¿no? Y realmente sorprende, fíjate, llega un punto en que él te defiende tan claramente esas teorías Eso que él defiende, a, pues, a, contra viento y marea, ¿no? El hecho de que esos extraterrestres estuvieron en ese pasado que sinceramente Miguel, durante unas miles y más de segundo uno llega a dudar de que no sea real. ¿Por qué no? Es otra posibilidad más. Es cierto que en ese pasado quizás a lo mejor no tan adornado como él lo ha visto o, lo, o le han dicho que era, si es cierto que hay una serie de vestigios que, bueno, ¿por qué no te podrían llevar a pensar que esos dioses a los que se hace alusión en determinadas culturas de, de ese remoto pasado, pues por qué no podrían estar haciendo alusión a algo que venía de arriba como ellos decían? Si desde luego hacemos un poco de, echamos una vista ¿no? a lo que esas civilizaciones, pues por ejemplo como la Maya o la Teca o incluso pues la isla de Pascua, Rapa Nui ves lo que reflejan en sus mitos, en sus tradiciones te das cuenta de que lo que ahí están mostrando o a lo que ellos incluso se querían parecer ...a ojos del siglo 21 ...sería lo más parecido a esos modernos extraterrestres... ...ya, pues no vamos a hablar solamente de Irif Von Däniken... ...dentro de nada nos vamos a buscar mundos perdidos... ...en compañía de nuestro invitado Lorenzo Fernández... ...pero eh, queremos agradecerle... ...y él va a estar, Irif Von Däniken... ...ayudándonos un poco a dar algunos puntos de vista en todo esto... ...te voy a decir, tú no lo has pensado cuando estabas... ...yo que sé, viendo las piedras de Ica... ...o viendo las pistas de Nazca... ...o el calendario de Paracas... ...o mujer monje en Jodaro, en esos lugares... Uh -huh. ...que ya te has pateado... ...que evidentemente es no era de aquí... Lo primero es que te das cuenta que está desubicado absolutamente de su tiempo. No da la sensación de que el hombre de ese tiempo tuviera precisamente los medios para poder realizarlo, ¿no? Y te das cuenta de que el conocimiento es brutal, ¿no? Por lo tanto, dentro de esa desubicación que posee, dentro además de lo que muestra, ojo, es decir, es que cuando tú te vas a Nazca te das cuenta es que lo hemos repetido 200 veces. <risa> está hecho para ser visto desde arriba, pero es que quien lo ve desde arriba hace 1500 años? Uh -huh. Por lo tanto, a ellos le preguntas, ves las tradiciones, ves los mitos de la cultura nazcoense, por ejemplo, te dicen que son los dioses. Por lo tanto, pues este señor lo interpretó de esa forma pues porque no esos dioses podían ser esos extraterrestres que por cierto esos dioses del pasado tenían pues una especie de relación muy intensa con los seres humanos, no es como ahora ¿no? que quizás la deidad está muy distante sino que en aquel instante precisamente estaba demasiado cercana, tan cercana que de vez en cuando se dedicaba a qué pues a fastidiar un poco al ser humano vamos a ver una segunda intervención de Riff von Däniken en la que reconoce sus errores como tipo inteligente que es Tienes que pensar que en la actualidad tengo 75 años. Cuando publiqué mi primer libro, Recuerdos del Futuro, fue en el año 1968. Por supuesto que en aquel tiempo, cuando joven, cometí muchos errores, porque escuché versiones que acabé creyendo, porque no cotejé en profundidad determinadas historias, y es probable que en mi apasionamiento no fuera especialmente crítico conmigo mismo ni con mis fuentes por ejemplo cuando en su momento me refería a la isla egipcia cercana a Aswan la célebre isla elefantina y dije que era llamada así porque desde el aire tenía la forma de un elefante me equivoqué y quedó reflejado en recuerdos del futuro posteriormente tras leer más información me di cuenta que ese no era el motivo real porque su nombre derivaba de un tiempo pasado en el que fue un punto importante para el comercio de marfil ese fue un gran error el elefantino También en Recuerdos del Futuro, describí un supuesto pilar de hierro que se hallaba en un templo de Bali y dejé patente que dicho pilar podía ser un presente extraterrestre del tiempo de los dioses pasados. Después supe que ese supuesto pilar de hierro no era tal y que debía su color a que había sido abrasado tiempo atrás. Hay muchos errores en esos libros que escribí, quizá porque no tuve suficiente cuidado. Pero lo mismo ocurre si coges un texto científico con 20 años. Verás que tiene muchos errores que a día de hoy habrían de ser corregidos, porque el tiempo pasa. Eso es lo mismo que ocurrió con Erich von Däniken. Por eso, si lees alguno de los libros que he publicado en los 10 últimos años, observarás que todo está perfecto, que no hay errores, que todo está bajo control. Es todo perfecto, todo puede ser controlado. Abre tus sentidos Un nuevo universo de respuestas de espera Espacio en Blanco En Radio Nacional de España Con Miguel Blanco El misterio continúa 12 y 26, 1 y 26 en las Islas Canarias no sé si habéis escuchado una ¿no? voz femenina al final de la intervención. ¿Has escuchado, verdad, Lorenzo? Me ha dado la sensación de crear una pequeña inserción femenina como si estuviera sintiendo. Dos y veintiséis, lo revisaremos ahí. Precisamente mañana vamos a hablar de transcomunicación y de esas posibilidades de comunicarte con el más allá. A lo mejor están empezando a decirnos cosas. Bueno, pues casi vamos a dejarlo ahí, Adri Fontán... ...y que vamos a dejar que nos acompañe un poco a lo largo del programa... ...y nos vaya dando su punto de vista, su opinión acerca de algunas de las cosas... ...que vamos a buscar, mundos perdidos. Llamamos el programa, nos vamos a buscarlos. Quizás el mito más extendido de antiguos mundos perdidos sea la Atlántida de todos los relatos legendarios que fueron recopilados por los autores clásicos el mito de la Atlántida es sin duda uno de los que provocan mayor fascinación en dos de sus famosos diálogos el filósofo griego Platón narra la fabulosa historia de la Atlántida un país situado en los límites occidentales del mundo antiguo que habría llegado a alcanzar un alto nivel de civilización en una época bastante remota antes de hundirse catastróficamente bajo el mar o de ser repentinamente inundado por sus aguas. De acuerdo con esta leyenda, los poderosos atlantes habían conseguido someter bajo su dominio una gran parte de los países mediterráneos pero su expansión hacia el este fue detenida por el heroico pueblo helénico bajo el mando de los atenienses poco antes de que se produjera el desastre final que destruyó la Atlántida la ubicación de esta isla o continente perdido ha sido objeto de controversia muchos la sitúan más allá de las estelas o columnas de Hércules en el estrecho de Gibraltar Platón nos dice que los atlantes rinden culto al toro a los delfines y a los caballos así como a otros seres desconocidos del mar son algunos datos de esta civilización pero hay más esta noche la buscamos e intentamos situarla en el mapa Cuando uno empieza a ver, a estudiar la historia, supongo que, que hemos hablado con algunos historiadores, llega un momento que te encuentras con una barrera y dice que detrás de ahí ya no no hay datos claros, no hay explicaciones y o presupones que ha habido es otra civilización anterior o no hay muchas explicaciones, quizá tengan que ver con sus mundos perdidos, con esas civilizaciones desaparecidas pues tiene que ver con esa tremenda falta de datos que hay ¿no? porque fíjate yo siempre lo digo no es decir si cuando te remontas tan solo cinco siglos atrás en la historia que es como decir antes de ayer ¿no? la historia es tremendamente amplia y antigua ¿no? y te encuentras una figura pues como la de Colón de la que no sabemos nada no sabemos si era genovés, gallego catalán, mallorquín no sabemos nada si nos vamos 5, 6, 7, 10.000 años atrás Evidentemente ya todo Pues es un batiburrillo Que se desenvuelve entre el halo de la leyenda Del misterio De una historia quizás no demasiado certera Y efectivamente pues uno de los mitos Que se desenvuelve en ese ambiente Es precisamente el de la Atlántida ¿Qué datos hay? Que sepamos más o menos ciertos Por lo menos con criterio pues con criterio la verdad es que lo que nos dice Platón, ¿no? me pasa con con de Jonagún, ¿te acuerdas, no? sí. que, En fin, no había forma. Sí. No pues en este caso es lo mismo, ¿no? Es quizás la única referencia que tenemos, es una referencia por lo menos muy clara, ¿no? Estamos hablando de que pues para que los oyentes se hagan una idea, ¿no? Cuando se, se por primera vez se habla de, de este tema, pues tenemos que remontarnos, según nos dice Planto, Platón a 9600 años atrás. Y yo mi en la escena imagínate el, el, hasta entonces el ejército más poderoso de la tierra que se va abalanzando pues, respirando la espuma del mar atlántico atravesando las columnas de Hércules lo que hoy día es el estrecho de Gibraltar dirigiéndose a Atenas es una de las pocas tierras, todas las tierras atlánticas ya han sido conquistadas por este poderoso imperio que además de sabio es beligerante y se va embarcando precisamente a lo que se considera que es su batalla final Atenas, intentar conquistarla yo me imagino hace 9600 años Siempre dentro del ámbito de la leyenda, cada uno que crea lo que quiera, pero siempre del ámbito de la leyenda, ese poderoso ejército encaminándose hacia allá. Y de repente, en el año 421 Cristo, a un señor llamado Critias, diciéndole a su maestro Sócrates, junto a otros dos compañeros, a la vera del templo de Zeus en Atenas, narrándole cómo su abuelo, tiempo atrás, le narró, a su vez, la historia que había escuchado del sabio legislador Solón. Solón, Solón viaja, pues como un turista más de aquella época, al Egipto faraónico. Egipto ya tolemaico, y bueno, pues empieza a atender a las revelaciones que le hace un sacerdote egipcio en uno de los templos, le dice que observe la bóveda que tiene sobre su cabeza, porque en esta misma bóveda se está haciendo referencia a un mundo, a un mundo auténtico y real que desapareció ni más ni menos que 12.000 años atrás, de hecho... En este diálogo de Critias se dice textualmente que una poderosa hueste que de un lugar lejano del océano Atlántico avanzaba insolente para atacar a toda Europa y a Asia por añadidura. Pues bien, parece ser que esa batalla se llevó a cabo algo que no debió de sentar demasiado bien a los dioses y entonces es cuando termina, quizás es el párrafo más conocido del Critias de Platón donde dice que se desencadenaron violentos terremotos y pleamares y en un día y una noche de desgracia todos aquellos hombres belicosos se hundieron como un cuerpo en la tierra y la propia isla de Atlántida desapareció en las profundidades del mar 2 y 32, 1 y 32 en las Islas Canarias, esto es Radio Nacional de España, el espacio en blanco hablando de mundos perdidos ahora de la Atlántida Ahora tengo contando la historia. Te pregunto, mucha gente tiene la idea un poco utópica de que la, los atlantes eran seres de alta evolución, que utilizaban cristales, que tenían grandes poderes, eran gente beligerante que iban dando leña por ahí también, ¿no? Bueno, eso es lo que nos dice Critias, quizás Temeo sea un poquito más suavecito, ¿no? Y nos explica que es una, una sociedad muy desarrollada para su tiempo, con una estructura social avanzadísima, gente que evidentemente tenía pues la vocación de otros grandes imperios del pasado, que era de conquistar, la de extender su territorio, pero en definitiva no dejaba de ser gente más tranquila se podrían corresponder más adelante hablaremos de ello ¿no? cuando hagamos referencia a determinados pasajes egipcios pero se podían corresponder a lo que por ejemplo era la, la, la civilización minoica ¿no? era una civilización que conquistó prácticamente todo el Mediterráneo pero que tenía a gala ser extremadamente pacíficos dentro de estar pues, prácticamente conquistando un día sí y otro también lo que es cierto es que Timeo como te digo es mucho más suave en su exposición y lo que se dedica es a reflejar con Pues con un detalle realmente sorprendente cómo era esa isla, cómo era la ciudad de la que partía todo, la que comandaba a nivel eh, pues administrativo, eh, pues también incluso militar, todo lo que era ese imperio. ¿Cómo era? explica pues que era una ciudad pues como la conocemos no la imagen que yo creo que cualquiera que ponga atlántida en internet se encontrará con ella no es una ciudad que parece estar hecha de anillos concéntricos surcada por una serie de canales que nos recordaría mucho si Venecia fuera pues de esa forma quizás sería la venecia del pasado ¿no? y realmente realmente ahora pues por ejemplo que allí había animales fabulosos que había elefantes también por ejemplo te dice que había otros animales que no estaban bueno, pues, que a día de hoy no estarían catalogados que tenía más de 1200 naves cuidado estamos hablando de 1200 barcos Pues quizás la flota más pues más fascinante del pasado y lo que sorprende de esto Miguel es que si estamos hablando de una leyenda madre mía con qué detalles descrita de esta leyenda es que la sensación que da es que estos señores Critias y Timeo aparte de que recogieran esos datos de Solón aparte de que escucharan las múltiples eh, pues, eh, conversaciones que tuvieran con, con abuelos con amigos, con lo que fuera lo cierto es que llegaron a amasar una gran documentación que nos ha llegado hasta hoy con un detalle ...que hace dudar... ...que realmente nos encontramos ante una leyenda... ...ya... ...¿cómo se destruyó? ...la Atlántida se destruyó en cuestión de una noche... ...eso dice la leyenda... ...tienes dos versiones... ...la versión quizás más racional... ...dentro de lo que estamos hablando y es que pues en el lugar en el que se ubicaba la Atlántida, es decir, estamos en mitad del océano Atlántico, es un lugar que al igual que ocurre en la zona m, paralela en el Pacífico, está completamente horadada por eh, volcanes subterráneos por cuevas, y parece ser que aquello fue un auténtico apocalipsis, no esos volcanes entraron en erupción en cuestión de una noche y aquello se fue literalmente al fondo del mar uh -huh. luego está la otra versión quizás un poco más romántica, pero estamos hablando de un tiempo en el que los dioses y los hombres caminaban juntos de la mano, y es precisamente la ira de esos dioses ante Bueno, pues ese espíritu quizás un tanto, pues como dicen por ejemplo, eh, Timeo reflejaba que desdeñaban cuanto no fuese la virtud y tenían en poco la prosperidad de que disfrutaban. Por eso fue por lo que los dioses les condenaron y les condenaron a aparecer de la forma más radical, más siniestra, más espantosa que puede existir. De noche, durmiendo, atacaron aquello y aquello se fue al fondo del mar. Ya. Yeah. Eh, vamos a seguir descubriendo otros mundos perdidos pero ¿dónde estaba localizada? hay, hay científicos he eh, preparando el programa algunos informes de que se encontraba la Atlántida tanto en Canarias como en eh, más abajo en las Islas Madeira como en mitad del Océano Atlántico como en Cádiz como en montones y lugares ¿se sabe? ¿hay algún dato que acerque de la leyenda que nos acerque a dónde estaba situada, ubicada? Pues si nos vamos a los datos que podemos encontrar hoy en día, según se han hecho las diferentes pues, inmersiones en, en el océano, hoy en día lo que es en la parte donde se ubicaría, donde Platón ubicaba la Atlántida, no es ni más ni menos que una cordillera enorme, ¿no?, cuyas puntas están precisamente pues, conformando una serie de islas atlánticas, ¿no?, para muchos estudiosos heterodoxos serían precisamente esas partes emergidas ¿no? las, las que no sucumbieron a la, a la catástrofe, pero como dices, bien, pues también parte de, de Canarias ha sido identificada como una especie de tierra emergida del Atlántida. también es una zona realmente peligrosa a nivel sísmico y volcánico, Cádiz evidentemente, date cuenta que quizás una de las cosas que más se ha confundido es el hecho de que hace dos, tres mil años, lo que eran esas columnas de Hércules, ese estrecho de Gibraltar pues entre África, norte de África y el sur de España, en época de bonanza veraniega, cuando hacía mucho calor, esas tierras se desecaban y establecían un auténtico puente por el que la gente pasaba y caminaba. Sí, claro, y ahí estaban establecidas ciudades, es decir, la antigua Tarsis, eh, el imperio tartésico, pues tenían eh, sus ciudades portuarias colocadas en, en diferentes puntos de esta geografía, cosa que no es nada extraña, es decir, es lógico, ahí estaban lo más cerca del mar posible, ¿no? Evidentemente, uh -huh. en este caso en cuanto empiezan a subir las aguas después de la última eh, glaciación, hace aproximadamente 12, 10.000 años, aquello empieza a subir y aquello queda debajo del agua, esto ha confundido a muchos y ha llevado a pensar que, bueno, pues por un lado hay quien piensa que eso es parte de la Atlántida y hay quien piensa que no, que se han confundido el centro del Atlántico sería otra de las zonas pero, los últimos estudios en es los que está llevando, digamos, a los atlantólogos a pensar que estaría más cerca de lo que sería hoy en día el Golfo de México, ¿por qué? Hace un tiempo estuvimos hablando de ciudades sumergidas, esto podría ser más o menos, pues el programa de sería una especie de segunda parte ¿no? de, de aquello, ¿no? y realmente llama poderosamente la atención que en alguna de las ubicaciones que se dan se han encontrado ciudades sumergidas, o lo que parecen corresponder a estructuras manufacturadas por el hombre, pero por el hombre de hace más de 10.000 años, por ejemplo, Bimini. Hemos hablado muchas veces de Bimini, Bahamas, donde están a una profundidad relativamente coherente esas estructuras que no parecen capricho de las corrientes marinas. Pero si nos vamos a la península de Guanacabibes y además nos adentramos un poquitín muy cerca ya de lo que es la península de Yucatán, Cancún, toda esta zona, te das cuenta de que ahí es donde la célebre Paulina Zelinsky que tantas veces... Nos, nos preguntaban en el... Facebook que eh, contaras que había descubierto acerca Paulina, Paulina Celisky que ahí la respuesta a vosotros. Pues Paulina Celisky en el año 2000, eh, con el proyecto Exploramar, eh, metieron una serie de cámaras a una profundidad tan sumamente brutal como son los 500 600 metros de profundidad y se encontraron con estructuras que parecían uh -huh. auténticas pirámides uh -huh. se encontraron con formaciones que daban la sensación de que eran templos, incluso al acercar las cámaras a esa profundidad evidentemente hay muy poquita luz, pero parecía que conformaban una especie de jeroglíficos y el nombre que le pusieron a la ciudad fue Mega ¿por qué? porque las dimensiones de esta eran absolutamente gigantescas. Paulina Celis, que hay que decir, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, pero para que nuestros oyentes segan la idea de quién estamos hablando, es hoy en día una de las oceanógrafas internacionales más importantes que hay. Esta señora, pues entre otras muchas cosas, encontró el main Esta señora durante la época de la Guerra Fría estuvo sondeando los fondos marinos de, de Cuba para establecer bases para submarinos eh, nucleares, bases secretas evidentemente, y cuando pasó la Guerra Fría pues se dedicó a seguir buceando y a seguir mirando a ver qué es lo que había en esas zonas, pues en un futuro servían para algo y precisamente haciendo esto es cuando se encontró con la ciudad sumergida de Mega Miguel, el único problema que tenemos es que si estamos a 500 metros de profundidad o aquello se hundió hace tiempo a causa de una catástrofe terrible porque no podemos admitir que a 500 metros de profundidad hay una ciudad nos tendríamos que remontar cientos de miles de años atrás y eso es imposible 2 y cuarenta. no solamente vamos a hablaros de la Atlantía y otros eh, civilizaciones desaparecidas perdidas Queremos daros más datos tras esa introducción. 900 -137, 137 en nuestro teléfono. La Atlántida no fue el único continente perdido. Existió otro legendario conocido como Mu. La tierra perdida de Mu. Apareció primero en una serie de libros de James Churchworth, coronel británico retirado que había servido en los lanceros de Bengala en la India. Mientras trabajaba en una campaña contra el hambre, dijo Churchworth, conoció a un rishi, o sumo sacerdote indio, que tenía en su poder una biblioteca de tablillas de piedra escritas en nakal, la lengua nativa de Mu. Según la teoría de chatworth fundada en las tablillas Nakal y en las tradiciones orales de las islas del Pacífico y de partes de América Central y del Sur, los primeros seres humanos tuvieron su origen en Mu hace unos 200 millones de años. Su ciencia, incluida la capacidad de manipular la gravedad, había avanzado mucho más que la actual. Pero hace aproximadamente 12.000 años se produjo la tragedia en forma de una explosión catastrófica de gas. A consecuencia de ella, el continente de Mu se sumergió en el Océano Pacífico. Lo único que quedó de una masa de tierra de 8.000 kilómetros de longitud por 5.000 de anchura fueron unas pocas islas desparramadas que sobrevivieron sobre las aguas. Los grandes e inexplicables restos encontrados en varias islas del Pacífico y las grandes estatuas de cabezas en la isla de Pascua no pudieron ser construidos por la fuerza humana disponible en unas islas de población limitada como las actuales. También hay que observar que los hawaianos indígenas todavía llaman Mu al continente perdido. De los pobladores del antiguo Mu, se presume que murieron 64 millones en la explosión cósmica. Los que sobrevivieron colonizaron en definitiva los otros continentes. Se supone que existen todavía restos de esta civilización en ciertos monasterios de las altas montañas de Asia Central. Son algunos datos de estos mundos perdidos. Nuestros invitados tienen algunos más. Escuchemos. Aquí sí vamos a tener la opinión de David Bundanik dentro de un momento. Permíteme que salude a Mónica, Riquelme y Teddy que nos escuchan desde Puerto Varas en Chile. Como otra mucha gente. No solamente estaba la Atlántida, había otros mmm, continentes, es quizá el más conocido. Es posiblemente el más conocido y te das cuenta que además todos están asociados a una misma idea. Unos dioses bastante mal encarados que se acaban cebando con las poblaciones, pues unos dicen que porque eran demasiado soberbias, otras dicen que porque, tradiciones me refiero evidentemente, otras dicen que fue pues porque esta gente intentó parecerse demasiado a esos dioses y esos dioses acabaron cebándose al punto de que acabaron destruyendo eso, esos mundos tan avanzados. No. Esa es la relación con lo que defiende Erich von Däniken, porque para lo, para lo que las tradiciones son dioses, para Erich von Däniken no son ni más ni menos extraterrestres. que extraterrestres efectivamente. Mm, eh, diferencia entre Moog y Lemuria. Mucha gente confunde el continente de Moog, continente de Lemuria. ¿Son dos cosas diferentes? Son dos cosas absolutamente diferentes. De hecho, si tuviéramos que abogar por algo más real, eso sería Lemuria, ¿no? Lemuria pues eh, el nombre a este supuesto continente por primera vez se le pone en el año mil, 1864 y es el geólogo inglés eh, Philip Slater el que decide llamarlo así. Era una forma de explicar, pues bueno, que hubiera demasiadas similitudes en, de, de, de, entre determinadas poblaciones del sur de África y también de subcontinente asiático, es decir, de la India poblaciones que en teoría no habían coincidido jamás como digo siempre, pues ni cronológicamente ni, ni geográficamente por lo tanto, era una forma de explicar un punto, un nexo en común hacia el que esas comunidades se fueron derivando lo que pasa es que, date cuenta que en el momento en el que surgen las teorías de la tectónica de placas o la deriva continental, aquello pues se antoja absolutamente imposible es curioso que Lemuria, vuelvo a repetir, en el año 1864 se daba como algo cierto por parte de la comunidad científica para explicar esas sí. similitudes. Es algo que yo creo que, que hay que tener en cuenta, sobre todo pensando pues que este continente eh, prácticamente comprendería comprendería ¿sí? Sudáfrica, Madagascar, Ceilán, Sumatra, Océano Índico, Australia, Nueva Zelanda y gran parte del sur del Océano Pacífico. preguntado hablando... pregunta estaba situada, increíble, ¿no? Estamos hablando de un supercontinente, mm. por lo tanto eh, es mm. más lógico pensar que evidentemente el ...algún tipo de vestigio tendría que haber quedado... Más allá de esas similitudes de rasgos faciales o cualquier otra cosa. Quizás en esto sí es más interesante el mito de Mu. Porque Mu, por ejemplo, si sí nos lleva a pensar que en diferentes partes de, de, de las poblaciones que se pudieron derivar de, ese, de esa supuesta catástrofe no que acabó hundiendo el continente, pues te das cuenta de que, bueno, primero, Mu estaría en el Índico, perdón, Lemuria estaría en el Índico, Mu estaría en el Pacífico. El Pacífico. Son dos sitios diferentes. Mm. Suponiendo que se hubiera producido, según decía James Charles, Este hundimiento del continente, los que tuvieron la fortuna de escapar de este apocalipsis, pues se fueron unos para las costas de Asia, otros para las costas de, de América y quienes incluso pudieron quedarse en esa especie de agujas, en un auténtico pajar de agua, que eran las pequeñas islas que había en todo el Pacífico, pues también fueron poblándolas, ¿no? En este caso, pues te llama poderosamente la atención cómo en esas comunidades, pues por ejemplo en el Indostán, en el Valle del Indo, en el, pues la gran parte del subcontinente asiático, incluso comunidades de indígenas mapuches de Chile, o por ejemplo en Isla de Pascua, pues te encuentras eh, muchas coincidencias. Por ejemplo, que la, la veneración esa de deidades solares siempre, su escritura es jeroglífica, eh, te hablan siempre de un punto de común en el caso de por ejemplo los mapuches es mu en el caso de los llama Pascu... se llama mu, sí, se en el caso de los eh, pascuenses en este caso se llamaría jva no pero el lugar y la historia es siempre la misma una destrucción brutal causada por unos dioses también incluso más adelante hablaremos de ello no pero también incluso las poblaciones que habitan en lo alto de, del titicaca pues ya también le dan un nombre de procedencia un lugar que se encuentra más allá de lo, del agua lo que llaman la tierra antigua atlántic es decir estamos hablando de un sitio que aparece muchas tradiciones antiguas de un lugar que parece castigado por la ira de esos dioses y que en definitiva pues vuelvo a repetir, es que es demasiada coincidencia que aparezca en gente que pues que como estoy yo no tuvieron la oportunidad de hablar entre sí ya, curioso, aquí sí tenemos la opinión de Eric von que has hablado de la isla de Pascua un lugar que conoces muy bien, que has estado allí sitios extraños, ¿verdad? Es un sitio fascinante de hecho Pascua, fíjate, lo bonito que tiene es precisamente eso, ¿no? Pascua es un lugar que los mitos, las tradiciones te dicen que los primeros dos, 200 habitantes de la isla, en una época que bueno, le podemos poner la antigüedad que nos dé la gana porque nadie lo sabe, comandados por su rey Jotomatúa llegan hasta la playa de Anakena, allí se afincan en Isla de Pascua y es cuando dejan escrito en diferentes tradiciones, incluso las tablillas rongo rongo, pues parece ser que dejan escrito que su procedencia es precisamente de un continente que se llama Jiva, que se hunde en la noche de los tiempos ellos tienen que salir poco menos que corriendo pues porque si no perecen con la cantidad de gente que habitaba que habitaba en él de hecho incluso en esas tradiciones en ese trayecto en esa travesía es donde te explican cómo se idea el primer Moai y es una historia muy bonita pero a la vez muy aterradora Miguel porque precisamente Erich von Daniken de lo que nos habla es de los Moai pero cuando se produce la travesía hay un señor que es el artesano real que parece ser que es acosado por el fantasma de su padre, su padre fallece durante ese trayecto desde Jiva hasta Isla de Pascua pues bien, el hombre harto de que se le aparezca a su padre de que no pare de asustarle durante la noche pues decide acudir al consejo del hechicero Jaumaka, este le dice que lo que tiene que hacer es construir una pequeña talla con la imagen Precisamente eso, ¿no? hay imagen y semejanza de cómo era su padre. Cuando por fin arriba a Pascua, después de construir sus cabañas, después de ubicarse, construye esa talla, la coloca delante de la puerta de su casa y entonces el fantasma deje de acosarle. Hay que decir que los Rapa Nui, los pascuenses, son muy supersticiosos y viendo lo que había hecho el artesano real, para evitar males mayores, decidieron hacer lo mismo. De esta forma es como se explica la construcción del primer Moai. Pero estamos hablando, Miguel, de una talla que no sería más grande que esta vela. Entonces la cuestión... Tenemos verazos aquí en el estudio de unos 15 centímetros por gloso nuestros oyentes. Entonces la cuestión es la siguiente, si las reglas de la magia antigua nos dicen que para poder combatir aquello que nos acosa hay que hacer una talla a imagen y semejanza, si esta gente se quería defender de algo y construyeron los Moai, más de 200 toneladas algunos de ellos, a imagen y semejanza de lo que se querían proteger, Miguel... ¿De qué tendrían miedo? ¿De qué tenía miedo esta gente? Vamos a hablar lo que opina Eric Von Daniken en esa entrevista que mantuvimos con él acerca de la Isla de Pascua. Isla de Pascua no tiene nada que ver con extraterrestres. Las estatuas fueron levantadas después de ser talladas por los maoríes la cuestión es en qué se basaron los maoríes para representar sus rasgos, sus caras su tamaño en definitiva porque no tienen nada que ver con los rasgos fisionómicos de los primigenios habitantes de Pascua serían más bien parecidos a una especie de robot pero es un enigma sobre el que apenas si tenemos alguna idea salvo que no tiene que ver con visitas extraterrestres que curioso eh ¿De dónde vendrían entonces estos navegantes, no? ¿Los navegantes primigenios de de, de de Pascua? Estamos hablando de Jiva, la lógica nos dicta, puesto que las tradiciones nos dicen que Pascua sería precisamente la cumbre de la montaña más alta de ese continente que se hundió la lógica por la distancia que hay pues nos llevaría a pensar que se trataría de Jiba es curioso que en lugar de ubicación de Jiba pues también tiene sus ruinas sumergidas de las que hemos hablado en alguna ocasión precisamente esas que son fascinantes que son clarísimas que yo creo que no se puede dudar de ellas que son las de Yonaguni en Japón Yonaguni. Eh, Descubriendo mundos perdidos damos un salto en el planeta nos vamos a, a Perú Otro lugar también donde hay restos de mundos perdidos y quizá lo que más llama la atención, aunque traten de explicarlo, son esas misteriosas líneas de Nazca y el calendario de Paracas. Hacemos algunas veces de ello, pero es increíble, ¿verdad? Lo es increíble, es... O sea, es... Las nuevas que se han descubierto, dentro de nada seguramente vamos a conectar con Perú para hablar de las líneas de palpa. Eh, ...tenemos algunos amigos pilotos que han sobrevolado... ...incluso fueron los primeros en descubrirlas... ...y cuentan cosas asombrosas de lo que hay allí... ...tú también las has sobrevolado las líneas de veces, sí... ...y Exacto. es algo alucinante, es decir, es que quizás nos quedamos... ...siempre lo decimos, ¿no? ...nos quedamos con, con ese misterio alucinante... ...de proporciones y dimensiones gigantescas... ...que son las líneas de Nazca, pues donde vemos ese colibrí... ...donde vemos ese mono, donde vemos una araña... ...en definitiva son representaciones de animales o de insectos... ...pero cuando uno se va a esas líneas que son más primitivas... ...que son más antiguas, los arqueólogos el equipo de arqueólogos alemanes y peruanos que estuvieron trabajando en el año 1995, que es cuando se descubrieron, fíjate, si es que es antes ayer, ¿no? Sí. Pues eh, lo que te dicen es que pueden ser todavía más primitivas que las líneas de Nazca, pero claro... Cuando... Atento, estamos hablando de otras líneas, quizá no se queda quedado suficientemente claro, están las líneas de Nazca, las más conocidas, anteriores que se acaban de descubrir, eh, son las de palpa mucho más antiguas y además no solamente hay pájaros ahí No, no, ahí lo que te encuentras es pues eso, ¿no? representaciones de seres que ya nada tienen que ver ni con animales ni con insectos, estamos hablando de seres bastante aterradores pues como una especie, por ejemplo el grandioso culado es quizás el que más llama la atención es un bueno pues una figura antropomorfa de aproximadamente 16, 17 metros de, de, de cabeza a pies y que tiene como una especie de antenas, los ojos muy grandes, muy abiertos como si tuviera una especie de rayos que rodean esos ojos, hay otros ser que está justo al lado en lo que se conoce como el conjunto de la familia son varios seres ¿no? que tienen las manos como si fueran cuchillas especialmente alargadas vuelve a reproducirse ese efecto de antenas saliendo de las cabezas y volvemos a repetir ¿no? lo que tantas y tantas veces hemos dicho si el hombre del pasado no tenía creatividad y exclusivamente representaba lo que veía incluso en estados alterados de conciencia inducidos por peyote por san pedro por ayahuasca solo podría crear lo que previamente había visto y sobre eso fabular pero no más allá de lo que había visto Entonces, ¿qué estaba viendo? Es que eran esos dioses. Sinceramente, es difícil, difícil crear las tesis de Erich von Däniken. Pero cuando uno sobrevue la palpa y ves lo que hay allí representado, es que quizás sea la única forma de explicarlo. Ya, vamos a ver qué opina nuestro segundo invitado aquí en la sombra, Erich von Däniken, acerca de esto. Nazca es aún uno de los grandes misterios en Perú. Nazca continúa siendo uno de los grandes misterios de Perú, un enigma que todavía no ha sido resuelto. En mi opinión, miles de años atrás, los extraterrestres llegaron a esta zona del desierto en busca de uranio, hierro, etc. que encontraron en Nazca? Por supuesto que Nazca no fue un aeropuerto alienígena, porque ellos no necesitaban un aeropuerto pero sí estos materiales de ahí se derivó el posterior culto a esos dioses que les profesaron los antiguos habitantes de Nazca y las posteriores representaciones extraterrestres que venían a... por materiales qué curiosa la idea de Erich von Daniken piensa que este señor esboza esa tesis allá por el año 1970-1972 tú imagínate que tú ahora mismo tienes la capacidad de coger una nave espacial e irte a Marte. ¿Qué irías buscando, Miguel? No, por difícil. Pues, si fueras, eh, en fin, un secuaz del de anterior presidente de, de Estados Unidos, seguramente es irías buscando petróleo, claro. irías buscando minerales. Es decir, es que es ilógico, si te pones a pensarlo. Sí es cierto que aquí Erich von Däniken ha corregido mucho su forma de pensar con el paso de los años, porque fue uno de los primeros que, que mostró la idea de que aquello era poco menos que un aeropuerto para naves espaciales. No. Evidentemente, yo recuerdo las conversaciones que tanto tú como yo teníamos en su momento con Fernando Jiménez de Oso, que decía, claro, es que este señor no se ha dado cuenta... ...de que aquel terreno no es llano... ...tú las líneas desde arriba si sí las ves rectas... ...pero esas líneas están subiendo por cordilleras... ...bajando... ...¿Tienes que aterrizar ahí? Si tienes que aterrizar pues hombre... ...un buen tren de aterrizaje tienes que tener... ...porque si no te comes las líneas... ...y, y ese suelo áspero de, del desierto de la Pampa de San cosa de Socos... ...por lo tanto él ha corregido mucho su tesis... ...hemos visto que la propia respuesta dice que no... ...que no puede, no puede ser un aeropuerto... ...pues porque no le hacía falta a los extraterrestres... ...pero él insiste en que eso... ...ha sido hecho para que los extraterrestres... ...pues poco menos que bueno pues pudieran recoger ese mineral y que los habitantes de aquel momento, de hace 1500, 2000, 3000 años, al ver a esos seres bajando de las estrellas, los representaron como lo que pensaron que eran, como dioses, y así quedaron en el suelo. Ya. Palpa, nos quedan tres minutos, eh, digamos ir a México, a otro lugar del mundo, pero lo dejamos para la segunda parte, si uh -huh. te parece. Eh... Perú sí, es uno de los países que más misterios encierra y que más claves tiene con respecto a estos seres, supuestos seres, dioses extraterrestres venidos de por ahí, ¿no? Es que mira, para parafres parafresando de nuevo a Fernando, él siempre decía, cuando le preguntabas, Fernando, ¿cómo es posible que, que Perú, pues poco menos sea un cúmulo de Egiptos, en un mismo territorio, porque Egipto es un lugar fascinante, grandilocuente, enorme, muy misterioso, pero más o menos la técnica, la, la arquitectura es lineal, ¿no? Ese, ese O es egipcio, o es tolemaico, o bueno, las posteriores invasiones que ha sufrido el país, pero sin embargo es que tú en Perú te encuentras pues desde la cultura chanchán, con esa magnífica ciudad de, de barro, desde pues por ejemplo la cultura chachapoyas, te encuentras por ejemplo la cultura inca, te vas al sur y te vas encontrando... ¿a cuál cultura más diferente y a cuál más fascinante, más evolucionada? Por lo tanto, claro, yo recuerdo cuando le preguntaba a Fernando bueno, y estas construcciones que hacían tan gigantescas la técnica que tenía esta gente, por ejemplo, para levantar esos pedruscos enormes en Saksaguamán es que, ¿para qué y para quién? Decían, hombre, es que hace miles de años los dioses vinieron a su casa y su casa era precisamente esta tierra Qué curioso Has hablado de Saksaguamán cuando ves eh, esos bloques de piedra de Saksaguamán ¿cómo se parecen a a otros, incluso al templo de la Esfinge mm. en Egipto, mm -hmm. o como se parecen a otros de otros lugares del mundo, como si alguien hubiera copiado la técnica, incluso la misma piedra, la misma forma de cortarlas, que extraño, ¿no? Es como como si alguien hubiera tenido una conciencia común, ¿no? Como si realmente aquí es donde te planteas precisamente eso, ¿no? Esos continentes desaparecidos, esos puntos esos nexos en común, de donde parte todo, ¿no? Y te das cuenta de que da la sensación, cuando uno se aposta delante de los templos que hay, delante de la Esfinge de Gize, te das cuenta de que el tipo de construcción es completamente diferente a lo que hay en Egipto, son unos pedruscos gigantescos, enormes, demasiado parecidos, por ejemplo, a los que podemos encontrar en Tiahuanaco, demasiado parecidos a los que podemos encontrar en Saksahuaman, y en una menor escala, demasiado parecidos a las plataformas funerarias de Pascua. Es que es demasiado curioso, Miguel. Ya, yeah. eh, antes de terminar, nos dicen en, en el Facebook, creo que es, eh, que lo que existe aprobado es que hubo un diluvio universal, eso parece que está claro históricamente, que acabó con alguna de estas culturas, puede ser es un punto de inflexión, ¿no? Sí, que podríamos remontarlo en 5.000 años atrás, más o menos en el 3.000 antes de Cristo, es con lo que se ponen de acuerdo más o menos los, los estudiosos. Y de hecho es que tú te vas al pasado y te das cuenta que más de 400 culturas de tiempos pretéritos aparece siempre representado como mito o como realidad precisamente eso, el diluvio universal, el uno pachacuti de los incas, eso que ocurre que poco menos llena de agua la tierra. Es el fin del mundo. Hacemos una mínima pausa para las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias y regresamos. Seguiremos buscando mundos perdidos. Seguiremos teniendo a Eric Von quien aquí en el programa para contarnos algunas cosas y habrá más. No os perdáis la misión de mañana. Hablaremos de transcomunicación con dos expertos, con pruebas acerca de ello y con la esperanza de que a lo mejor nos podemos comunicar con lo más allá y que la vida no termina aquí. 900, 137, 137. Enseguida regresamos. Nos no vayáis. Hay mucho espacio en blanco aquí en Radio Nacional de España para compartir aún. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. dos y seis en las Islas Canarias toma los mandos de nuestro sonido Paco Bermúdez que ha estado una temporadita por ahí retirado y viviendo, descansando bueno, ha estado malito pero ya se ha puesto bueno cosa que nos alegramos eh, 900-137-137 en nuestro teléfono, esto es Radio Nacional de España esta noche estamos buscando mundos perdidos y todavía nos queda mucho Lorenzo Fernández es uno de nuestros invitados director de la revista Enigmas y Erich von Daniken nos está acompañando dando sus opiniones acerca de alguno de estos lugares Lorenzo, hemos estado hablando de Perú pero es un sitio evidentemente mágico junto mm. con Egipto, pero quizás ese trío México, Egipto y todos los países que se llevó la palma también, ¿verdad? Hombre, México y especialmente la cultura maya, ¿no? Y ahora está tan tan en boga, ¿no? Yo creo que ha deparado muchos enigmas y los va a seguir deparando y conforme se vaya acercando la fecha clave, ¿no? que es 2012 pues parece que van a surgir más cosas. Fíjate, hace muy poquito tiempo se ha encontrado una nueva tumba también en la zona de Chiapas, una tumba muy antigua, se supone que es de un sacerdote en una pirámide eh así de profundidad y un poquito más abajo en una especie de hondonada se ha encontrado otra tumba correspondiente a la mujer de ese personaje, las características ¿te acuerdas cuando hablamos de Bonampa donde había debajo del templo de los murales un cuerpo muy extraño de unos 45 años un metro 70 que no tenía las incrustaciones en los dientes ni el crano deformado, es decir, no se correspondía con lo que era la aristocracia maya al igual que ocurre en el lugar que traemos a colación ahora en Palenque, pues esto de, de nuevo descubrimiento es prácticamente igual se están sacando cosas que no corresponden ni con ese tiempo, ni con esa cultura, ni con el lugar Y es como si la arqueología Oficial, o oficialista Encontrar restos como estos personajes Del que ahora nos va a hablar Elikifund Daniken eh, Estuvieran fuera de contexto no tuvieran nada que ver claro. con lo que hay alrededor, ¿verdad? Es que están absolutamente fuera de contexto en un lugar alucinante. Date cuenta que pues eh, tú y yo lo hemos hablado muchas veces y nuestros oyentes pues, nos lo han oído decir, ¿no? Eh, que hasta hace muy poquito tiempo la arqueología americana no admitía que ni templos ni pirámides hubieran sido construidos en esta zona de Centroamérica con una finalidad funeraria. Ahora ya, claro, tienen que admitirlo. Lo que pasa es que los cuerpos que se están encontrando no parecen corresponder con esas culturas que se estaban estudiando. Por lo tanto, pues vemos que surgen más y más... ¿A quién enterraban ahí? Temas. Claro, ahí está ellos dicen que los dioses es curioso eh, te doy envidia este verano nos los, voy a México nos vamos a México y casi con toda seguridad vamos a poder volver a entrar a la tumba de este señor del cual nos hablaré fond que en la tumba del señor de depacal conozco todas las explicaciones científicas que se han proporcionado sobre Palenque, pero no estoy uh, de acuerdo con ellas en Palenque, bajo el templo de las inscripciones tenemos una maravillosa y enorme lápida de piedra con unos no menos maravillosos grabados que representan, según los arqueólogos al rey Pakal pues bien, ellos dicen que está en posición sedente sobre un monstruo mitológico desde mi punto de vista está representando a uno de esos dioses del pasado que fueron confundidos porque en realidad eran extraterrestres which diferencia otros puntos de vista, diferente opinión la de los arqueólogos historiadores. Veremos quién tiene la razón porque aquí últimamente dice es científico y parece que la ciencia tiene la razón de todo. Y la ciencia de las socias cambia de repente idea y te cuentan una cosa diferente de lo que estaba contando hace dos días, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿en quedamos? La ciencia no es el dios que tiene toda la verdad, o sea que Claro, es que la ciencia no es exacta, es decir, estamos hablando de que la ciencia precisamente por ser ciencia tiene que estar adaptándose a los tiempos y tiene que ir corrigiendo, pues, errores que ha cometido en el pasado pues cierto es que, vuelvo a repetir no escuchar a Von Däniken diciendo que el señor de Palenque es poco menos que un extraterrestre puede sonar a locura pero lo cierto es que si tú te remontas a ese pasado, suponiendo que realmente nos encontremos ante Pacal, esos señores esos reyes de la, de la aristocracia maya, pues lo que querían era parecerse lo más posible a sus dioses y por eso, vuelvo a repetir, se ponían esas incrustaciones de jade, de piedras no, preciosas no, no, no, no, en los dientes, se los afilaban y lo más interesante, Miguel cómo se deformaban el, el cráneo, cráneo sí. es que tú ves deformaciones craneanas hoy en día por ejemplo en el museo eh, antropológico histórico de Ciudad de, de México de México DF y es que están allí y te das cuenta de que claro en los años 70 un ufólogo va, pasa por allí hoy en día Y pensaría, pues es que efectivamente, si se querían parecer a sus dioses, es que sus dioses se parecen demasiado a la imagen prototípica que tenemos de los extraterrestres. 3 y 10, 2 y 10 en las ilusiones Estaríamos hablando de este tema semanas. Tenemos que dar un salto y irnos a descubrir los otros mundos, otros mundos perdidos, otras atalantías. Después de esa introducción lo hacemos. existen muchas otras referencias a mundos perdidos desde Jiva, el mítico mundo de los pascuenses hasta la desconocida Atlántida egipcia pasando por Tiahuanacu o Kashkara antiguas tradiciones de pueblos americanos como es el caso de los indios Hopi Hablaron de su génesis a partir de las migraciones de seres que habitaron un extenso grupo de islas en el Océano Pacífico. Estas islas o continente tenía por nombre Kashkara y sería la cuna original de las razas de América. A partir de catástrofes de tipo natural y guerras, su civilización fue condenada a la extinción por ello decidieron junto al apoyo de los Kachinas, seres extraterrestres emigrar hacia la zona de Mesoamérica fundando una cultura que se expandió por todo el continente son solo ejemplos la leyenda parece aportar datos de la existencia de mundos perdidos mundos que son buscados por la arqueología oficial ...en algunos de los lugares misteriosos de nuestro planeta. Conozcamos algunos de ellos de la mano de nuestros invitados. Bueno, eh, los indios Hopi, los hemos nombrado aquí, había que dedicar un programa extenso a sus cachinas, a sus uh -huh. tradiciones... Es uno de los indígenas para mí más, creo, más interesantes y más vivos que existen. No sé por dónde irnos. Vamos a Sudamérica, a la Cueva de los tallos. Hemos hablado hace poco tiempo de ella, hemos hecho algunas referencias. Parece que hay algunas claves de esa civilización que dejó algo escondido ahí. Pues fíjate, si te parece, vamos a ir a la Cueva de los tallos, pero desde Egipto y metiendo una pequeña continuación de lo que era la Atlántida la Atlántida como mito se explica desde el punto de vista más histórico, más escéptico como un error de, de Platón, de interpretación de lo, que, de lo que posteriormente escribió en sus diálogos y que estos escucharon a su vez, Critias y Timeo escucharon de Solón ¿no? lo que nos dice es que Solón cuando está en Egipto, en ese templo con ese sacerdote lo que, ella, lo que oye es hablar de un lugar llamado Keftiu Keftiu nos vendría a mostrar una especie de Atlántida egipcia entonces lo que le dice este sacerdote es es que ese lugar Keftio se encuentra al oeste del país de el Nilo lo que interpreta Solón en ese momento es que al oeste es más allá de las columnas de Hércules, es decir en el océano Atlántico, sin embargo al oeste del país de el Nilo nos encontramos con la capital del imperio minoico, de concreta pues bien Con Creta, separado Pues bien, lo que ocurre en el año 1500 En la isla de Tera, en la actual Santorini Es pues lo que podíamos definir como una especie de catombe particular ¿no? El fin del mundo para el ellos El fin del mundo, estamos hablando de que un volcán cinco veces más grande Que el que explotó en el siglo XIX, el Krakatoa y con una potencia dos veces más descomunal que este volcán que llegó, pues imagínate llegó a provocar tsunamis llegó a provocar incluso hasta pues que, que la atmósfera se cubriera de, de ceniza hambrunas, etcétera, etcétera, pues parece ser que en el año 1500 explotó entonces, eh, bueno, 1500 entró en erupción 30 años más tarde, 1470 antes de Cristo, explotó y la isla de Santorini se hundió, de hecho tú ves una imagen aérea hoy en día y te das cuenta de que lo que era la isla prácticamente es como si lo hubieras pegado un bocado, ¿no? Pues bien, hay quien dice que la interpretación real de la Atlántida a lo este, ese Keftiu, egipcio no era ni más ni menos que esa, esa isla de Santorini, pero si nos quedamos en la Atlántida lo que nos decían era precisamente eso ¿no? que ahí había animales fabulosos elefantes, etcétera, algo pues absolutamente desubicado en esa zona de, del planeta, pues bien en estas cuevas de los tallos lo que Erich Montanik en, en Ecuador, cuando acude allí a principios de los años 70, a finales de los, de los 60, lo que se encuentra son una serie de placas que entre otras muchas cosas, aparte de mostrar un zoológico imposible, también aparecen representaciones de elefantes. Algo que evidentemente en América no tiene ningún tipo de sentido. Pero si te parece que sea el propio Erich quien nos lo cuenta Erich Montanik nos cuenta algo acerca de la cueva de los tallos. Ecuador en Ecuador todavía está la célebre librería subterránea de metal es real y la ubicación exacta de la misma está en mi libro no en mi cabeza yo jamás llegué a estar en su interior como dijera anteriormente si sí estuve en una de las entradas subterráneas Yo personalmente no he visto esa biblioteca de metal, pero sí conozco gente que se introdujo en las cuevas y que sí llegó a contemplarla con sus propios ojos. Sin embargo, si esta historia tiene que ver con algo, es con el pasaje bíblico del profeta Enoch que fue poco menos que abducido por extraterrestres y estos entregaron al profeta varios libros algunos de carácter científico que fueron transportados desde la antigua Arabia hasta Sudamérica pues bien, dichos libros fueron ocultados en las cuevas subterráneas de Ecuador Ecuador. Qué curiosa la idea la teoría de de nuevo con el profeta Noqui con los mormones. Con los mormones efectivamente con el libro de Mormón. El libro del Mormón, qué curioso. Sin embargo, eh Ed Ivonareken dice que la ubica, ubicación de la cueva no está donde creen, sino que está un poco lo que ¿te parece? Sí, vamos Otro a testimonio de Ed Ivonareken. Mm -hmm. Ninguna the de la las diversas ex expediciones ha encontrado nada. Case porque la biblioteca de metal no se encuentra en la Cueva de los tallos sino en otras cuevas a más de 70 kilómetros de esta. Allí se encuentra el tesoro real. ¿Y, ¿Y te imaginas que está allí todavía? Él afirma que está allí Date cuenta que una de las preguntas que eh, se hizo con mucha insistencia de diferentes formas es Primero si esa biblioteca seguía existiendo y dónde se encontraba Y él dice que sí, que efectivamente se encuentra esa biblioteca de metal Y además que está a más de 70 kilómetros de donde se busca Donde el propio, bueno, el que fue un poco el guía cuando eh, Von Däniken fue a Ecuador Que fue el, el bueno, húngaro argentino eh, Jean Morin, ¿no? Uh -huh. Fue el que le guió y buscaron allí, pero allí ya no hay nada Él asegura que eso existe pero que está en otras cuevas lo curioso es que hasta qué punto es cierto esto de la cueva de los tallos porque de ser auténticas las informaciones sería revelador, una biblioteca, incluso el otro día hablábamos con eh, otros nuestros invitados, Richard González, que había oh. estado en las cuevas y que veía esos extraños animales pequeñitos que había, es una leyenda, es un cachondeo, o eh, hay datos auténticos de esto. Bueno, vamos a ver, hay fotografías lo que pasa es que hasta qué punto son fotografías reales de ya. hecho, esto fue uno de los primeros renuncios en los que se pilló a Erich von Däniken, ¿no? y fue por lo que la comunidad internacional, pues como te decía al principio no cuando más estaba gozando de su éxito pues él mismo se autodestruyó no porque dijo que había estado en esa en esas cuevas, de hecho en, en su libro El oro de los dioses, que lo tenemos aquí encima de la mesa, él eh, identifica, pues, poco menos lo que va viendo, ¿no? Cómo va viendo esos animales extraños, ese extraño zoológico, esas placas de metal, una especie de habitación extraña con unas sillas que no saben de qué material están hechas, con una mesa también, y sin embargo, posteriormente acaba reconociendo que no, que él se quedó, no ya en la entrada principal de la cueva, sino incluso en una entrada secundaria de los tallos, y ahora vuelve a decirnos que ya no está en la cueva de los tallos, sino que está a 70 kilómetros de distancia. Sí, sí. Lo defiende con mucho ardor, con mucha creencia, con mucha veracia, ciudad para él mismo, pero lo cierto es que si eso está allí o no, Miguel, la única forma de comprobarlo, ya sabes cuál es. Es ir a verlo. ¿no? Ir a verlo. Se está preparando una expedición Se está allá. preparando una expedición para allá. Vale, ya os contaremos. 3 y 18, 2 y 18 las Islas Canarias. Nos queda una última intervención de Iguandani, que por ahora Eh, por primera vez, no, segunda vez en el espacio en blanco en esta temporada por primera vez eh, un mito en todos estos temas muy atacado, muy criticado por algunos, eh, alabado por otros acerca el último descubrimiento algo que yo no había oído nombrar escuchar, ese es el último descubrimiento de los muchos que se están haciendo de estos mundos perdidos en otro de mis libros, El ocaso de los dioses, expongo mis certezas, mis convicciones de que esos dioses, los extraterrestres, regresarán en un futuro. Además, demuestro con cientos de fotografías que tenemos un gran misterio en el pasado del altiplano de Bolivia, en un lugar llamado pumapunku Ese es el último descubrimiento. Puma Punku, ¿dónde está esto? Puma está muy cerca de Teohuanaco y lo que hay allí Miguel son unos templos con piezas, piedras de una sola fase, es decir no ha sido partidas, algunas de ellas se estima que pesan más de 200 toneladas es una auténtica barbaridad es decir, cuando Aniquel lo refleja lo suelta en este en este comentario pero los datos son esos, son piedras que pesan más de 200 toneladas en este altiplano madre mía, si es que quién hizo eso y para qué ya, queríamos terminar un poco con este, en este lugar eh, la Botiticaca ...cuatro milímetros de, de altitud... ...una antigua civilización... ...Tiahuanacu... ...también muy en contacto con los dioses... ...que quizá tengan que dar muchas sorpresas... Eh, ...decíamos que la arqueología está... ...quizá muy a pensar suyo... ...o bueno, seguramente con muchas ganas de descubrir cosas nuevas... ...aportando luces sobre... ...descubrimientos que no tienen ninguna explicación quizá Tiagonaco ese lugar sea uno de ellos ¿no? desde luego que sí, piensa que además siempre la tradición de la que hay que aprender de la que hay que leer, de la que hay que sacar el material que realmente puede ser precisamente eso real, nos dice que en Tiagonaco es donde descendieron los primeros dioses a partir de ahí, después del gran diluvio pues eh, las diferentes poblaciones se fueron repartiendo por América, pues poco menos que creando las civilizaciones poderosísimas que posteriormente hemos encontrado, ¿no? Y lo cierto es que Tiahuanacu, tú ves, por ejemplo, pues las estructuras de los monolitos, la cara de esos dioses, y te das cuenta de que realmente es un algo sorprendente, se parecería mucho a los Moai de Pascua, pero realmente no tendrían nada que ver con algo aparentemente humano, ¿no? Estamos ante un sitio que va a desvelar muchos secretos, entonces muchas cosas, Miguel, porque como bien sabes, las trataciones que se han hecho del lago Titicaca, de que se supone que llegaba hasta la misma ciudad de Tiahuanacu, como si fueran especie de ciudad portuaria, pues esas dataciones estratigráficas han datado la antigüedad de ese descenso del mar, no en los 4500 años que se le supone a esta ciudad, sino que nos tenemos que ir una vez más 10 doce mil años atrás. A punto de terminar, nos preguntan por el teléfono si sabéis algo, si sabemos algo de esa isla sumergida que se puede ver en Google Earth al noroeste de África en el Atlántico. A ver que mirar, a ver a qué se ahora que mirar, ahora eh, que mirar. digo a punto de terminar. Lorenzo parece que ha habido datos de diferentes quizás sean leyendas simplemente, aunque algunos evidencias también algo más reales o más tangibles de diferentes continentes que había que se hundieron, que desaparecieron, pero como si de ahí antes de que esos últimos pobladores de se desaparecieran si fueran a otros lugares, como por ejemplo Egipto a fundar una civilización de la cual ya tenemos datos concretos, y así los mayas y así los omeka y así por ahí, ¿podría ser esto cierto? que antes, si las grandes civilizaciones del planeta son los restos de esos antiguos mundos perdidos ¿y por qué no? sería una forma de explicar primero pues esa facilidad ¿no? para construir determinados eh, templos pirámides en diferentes partes del planeta que en definitiva pues eh, dan a entender que efectivamente hay un un punto, un nexo, un nexo común, también la propia escritura que aparece en diferentes partes del planeta, de comunidades que nunca coincidieron, eso está ahí Miguel, eso hay que verlo y, y hay que investigarlo, por lo tanto ¿por qué no se puede producir eso en el pasado? yo creo que, lo digo siempre, no estamos en tiempos de soberbia, quizás el empezar a creer sea una forma de empezar a avanzar conocer nuestro pasado es la forma de empezar a entender que nuestro futuro, pues también puede ir por ahí ando Eh, últimamente está siendo muy habitual al programa pero es porque hay que seguir hablando de todos estos temas y hay mucho de lo que hablar, ¿verdad? Yo estoy encantado, ya sabes, además son, mira, son es otra faceta, ¿no? Que, que al periodista al investigador, a los apasionados como nosotros por estos temas, pues nos gusta hacer ¿no? y viajar es aprender y aprender del pasado yo creo que es la mejor forma de poder incluso entenderte a ti mismo, ¿no? ver cómo son los, los orígenes uh -huh. eh, ¿póximas expediciones? ¿te vas a dónde? Pues estamos planteando de momento una expedición eh, a Filipinas que seguramente será para fin de año, y bueno, podemos decirlo, ¿por qué no? También uno de los objetivos es, antes de fin de año, intentar llegar a esas cuevas de los tallos. A las cuevas de los tallos igual estamos por ahí México nos espera, India y Nepal nos esperan hay muchos viajes todavía por hacer eh, ¿dónde se te puede buscar? pues mira, me pueden encontrar mañana mismo mañana te puede ver mismo, el mismo? Libro, ¿no? estaré en la Feria del Libro eh, de 12 a 2 de mediodía y de 6 a 8 de la tarde, 12 a 2 y 6 a 8 en la caseta de, de, de Editorial Planeta caseta 249 y estaré firmando mi último libro de desafíos a la historia, pues donde hablo de muchas cosas de estas, ¿no? Pascua, moáis Nazca, y también me voy a llamar unas sorpresita para que se acerque a pues que tenga bien acercarse a verme y me voy a llevar, entre otras muchas cosas, una piedra Ica, auténtica, para que la vean, la puedan tocar y vean cómo es eso, y que no es tan falso como mucha gente opina. Eh, ¿Mañana qué hora has dicho? Es de 12 a 2 del mediodía en la caseta de Planeta, 249 y de 6 a 8 de la tarde también parece además que va a hacer buen tiempo, no va a llover y vamos a tener un, un día fresquito Muchas gracias, 67B eh, Seguimos viajando, Lorenzo, gracias por la aportación gracias por su entrevista, Eric Rodaniken, por haberlo traído al Espacio en Blanco Seguiremos buscando lo mejor para nuestros clientes Y tu gente, ¿no? Sí, gracias a ti desde luego por dejarme seguir hablando De lo que de lo que a mí me gusta Y yo creo que a mí Pero nos apasiona Desde luego que sí Un placer Si te gusta el misterio y lo desconocido Tienes una cita con nosotros Espacio en Blanco En Radio Nacional de España Con Miguel Blanco Algunas personas se pasan la vida esperando que algo lo cambie todo Buscan poder o amor o las respuestas a las grandes preguntas Yo creo que lo que de verdad buscan es otra oportunidad Una forma de llevar otra vida donde todos sus errores quedarían borrados y podrían empezar de cero Donde nada malo ha pasado aún y todas las posibilidades siguen abiertas todas las posibilidades siguen abiertas, 3 y 26 2 y 26 en las islas canarias, seguimos adelante, no olvides mañana la segunda cita del espacio en blanco, viene con transcomunicación, algunos de los más importantes investigadores en este momento del país, nos van a mostrar algunas claves y a lo mejor nos dan eso, el camino de esperanza hacia otras vidas o la posibilidad de comunicar con ellas, y ahora os decíamos en la semana pasada que teníamos que hablar eh, con algunos llamados contactados, parece que ya llega el momento de que tengan cosas que contarnos llega a nuestro país otro de ellos, sí que a Muchos de otros nos gusta el tema, pero... Y si tuvieran razón. Vamos a escucharles, por si acaso. Seguimos recibiendo en el programa a personas que dicen estar en contacto con otras inteligencias. Nuestro siguiente invitado, Luis Fernando Mostajo ha estado en los últimos 29 años en contacto con ellos él mismo cuenta he estado en 5 oportunidades en contacto directo con civilizaciones extraterrestres y lo más importante es que he podido rescatar un mensaje de esperanza y alternativa para la humanidad la tierra no será destruida sino que está en un proceso de cambio y añade que Vestigios de los contactos entre estos seres llegados de las estrellas y los humanos... ...se encuentran diseminados por todo el mundo... ...tanto en América, Medio Oriente, Asia y la mayoría de los continentes. Las primeras culturas americanas como la Maya, Inca o Tiahuanaca y Egipcia... ...recibieron sin duda la ayuda de maestros provenientes... ...tanto de otros planetas del sistema como de galaxias lejanas para obtener conocimientos, crear ricas civilizaciones y construir portentosas obras de ingeniería como las pirámides y templos antiguos parece que ha llegado el momento en el que hablan los contactados en nuestro próximo tiempo volveremos a escuchar sus palabras están convencidos de que es hora de que su mensaje se escuche tiempos y vamos a tener que hablar mucho de extraterrestres. Están llegando a nuestro país muchos personajes que están relacionados con este asunto, que tiene que ver además con un congreso que se va a celebrar, y tenemos a Luis Fernando Mostajo con nosotros. Buenas noches Luis Fernando. Eh, buenas noches Miguel, eh, un gusto y encantado de poder compartir en tu programa. Un placer que estés con nosotros. Eres de Bolivia, ¿verdad? Cochabamba. Así es. Y eres arquitecto. Así es. Estudias arquitectura estudiar arquitectura ahí aparte de ser arquitecto en este momento eh, tengo lo que se llama una empresa de construcción es decir eh, me dedico a lo que es eh, el negocio de la construcción de viviendas para su venta así ¿Ah, así es y de repente algo te pasó no sé si fue en 1977 eh, exactamente yo me encontraba viviendo en el sur del Perú ...en sí. la ciudad boliviano, hemos dicho, sí... Eh, ...soy boliviano... Sí. Sí. ...estabas en Perú... Eh, ...me encontraba eh, estudiando mis... Eh, cursando más bien mis estudios secundarios... ...cuando no solo yo, sino mi círculo familiar y de amistades... Eh, ...fuimos al mejor estilo de Steven Spielberg... Eh, eh, ...contactados a través de, inicialmente, la telepatía... ...o sea, de eh, transmisión de formas de pensamiento a distancia... ...en la que nos convocaron a 50 kilómetros fuera de la ciudad... Uh -huh. Tuvimos 17 personas, Miguel, en 1977, y efectivamente a la hora en la que habíamos recibido, eh, se haría presente un objeto Espera, ¿en qué zona concreta? ¿Estabas en Lima? Eh, no, en, en Tacna, en eso, es al, el, eh, eso es al sur del Perú, Perdón, eh, sí. linda brinda eh, esta ciudad con lo que es Chile, el norte de Chile Ya yeah. El sur del Perú, el norte de Chile Sí Entonces fuimos a un lugar que a 50 kilómetros de la ciudad, que se, esto es Costa, sí que se llama eh, Chuchuco, uh -huh. que es ya internándose eh, hacia la cordillera, camino uh, uh, hacia Bolivia justamente. Uh -huh. Y efectivamente eh, a las 8 de la noche, eh, de entre medio de los cerros, a aproximadamente a una distancia de 2.000 metros, Miguel, comenzó a emerger un objeto de forma lenticular. Sí. Este objeto de forma lenticular eh, eh, tenía luz a intensa eh, Lo curioso fue que eh, comenzó, eh, se ubicó a, aproximadamente a unos 50 eh, metros sobre la tierra Sobre la, las dumas, porque son en realidad cerros eh, muy arenosos uh -huh. Y eh, comenzó a desplazarse lentamente por encima de ellos Pero con una característica, comenzó a encenderse como un foco Alumbrando todo el entorno como si fuese de día eh, Apagó de nuevo su fuselaje, eh, permitiéndosele ver eh, nuevamente su forma lenticular Y repitió estas operaciones eh, eh, varias veces hasta hacerse más pequeño, en la medida que se desplazaba, eh, convertirse un punto en el horizonte y desaparecer. Segundos después de que desapareció este primer objeto, yo veo hacia lo alto del, del grupo que nos encontramos, ya te eh, manifesté, creamos, no solo yo, sino diecisiete personas. Y eh, me sentí motivado porque justamente había encendido, digo yo, su fuselaje, un segundo objeto, pero con características totalmente diferentes. Esta vez ya no tenía la forma eh, lenticular, sino más bien parecía como un cilindro que estaba eh, eh, suspendido, estático, eh, de manera diagonal a nuestro punto de referencia. Y ya no era amarillo intenso, sino más bien era con un color eh, naranja, naranja, eh, eh, muy muy, muy, muy eh, eh, es decir, eh, eh, muy fuerte. Mm. Eh, con la particularidad de que comencé a recibir eh, A la par de quienes nos encontrábamos presentes eh, comunicación Nuevamente una comunicación telepática En la que me manifestaron de que se encontraba entre nosotros Porque ciertamente nuestro planeta estaba uh, eh, Le había tocado vivir un tiempo de, definitivo y, de, y definitorio en sus palabras Que el planeta o el sistema como nosotros le conocemos No, no, no se va a eh, destruir Mas si sí se está transformando y dentro de esta transformación nos tocaba a nosotros asumir un rol protagónico y que eh, ellos se encontraban eh, en, en la tierra cumpliendo eh, eh, un rol o propósitos o misiones eh, me manifestaron de que eh, siendo el, el ser humano, o más bien, eh, eh, el ser humano eh, creciendo y aprendiendo desde, desde su niñez a través del ejemplo al tiempo nosotros de encontrar que hay civilizaciones que han logrado superar los problemas que nosotros nos encontramos viviendo como sociedad y constatar de que hay civilizaciones que evidentemente han erradicado en su sistema lo que es la guerra, la enfermedad, eh, eh, el hambre, en fin, todo aquello que es propio del sistema que hemos creado, eh, bien el ser humano puede lograrlo. Ya, vamos por partes, si te parece. Espera un segundito y vamos por partes. decía, Luis Fernando, que en este tiempo estamos bueno conectando con algunas de las personas que se dicen contactados, permíteme que digan entre comillas. Por supuesto. Y es muy curioso porque, si me permite, voy a ser muy sincero, ¿no? Todos o casi dos tenéis el mismo discurso. Es decir, una historia... Qué bueno. ¿Perdona? Qué bueno que sea así, porque eh, evidentemente la fuente de la información es una sola. Ya. Yeah. Eh, ¿por, ¿Por qué te le dijeron a ti? ¿Qué tienes tú de especial que no tengan el resto. Te dije que iba a ser un poco crítico contigo, ¿eh? Y, y me parece excelente. En realidad, eh, más que ser especiales, soy un hombre común. Ya. Yeah. Y el propósito de estas eh, eh, experiencias y estos contactos programados es de que eh, la gente del común tenga la posibilidad de eh, constatar de que eh, existen realidades diferentes a la, a la nuestra, para que siendo del común... Eh, lo, logrando un cambio en nuestras propias vidas podamos demostrar a los demás que es posible alcanzar esas metas. Ya. Yeah. Tiendo yo un hombre del común independientemente de mis actividades eh, eh, profesionales y eh, eh, empresariales, eh, le destino justamente de dos, tres meses al año por lo menos para poder compartir el mensaje que se me fuera transferido. Mm. Para eh, demostrar justamente que a pesar de todas las dificultades propias que nosotros nos encontramos viviendo y siendo del... De por lograr grandes transformaciones influyendo positivamente eh, en el colectivo de la conciencia de nuestra humanidad bien, Luis Fernando eh, voy a seguir siendo crítico todos los llamados contactados sois elegidos, de repente tenéis que hacer una misión pero no aportáis una prueba ¿tú tienes algún tipo de prueba de que realmente conectas con este tipo de seres? porque todo puede Mirá, ser una fantasía eh, eh, Miguel, más que conectar yo, ellos me han contactado ya. Eh, y segundo eh, sí, evidentemente eh, las la clásica eh, eh, corroboración de las experiencias de contacto es justamente a, a través de los avistamientos programados y he tenido la oportunidad de estar con corresponsales de la TAS, eh, invitados directos de ellos en, eh, en los eh, llamados avistamientos programados eh, y ellos mismos han, han tenido la posibilidad de lograr hasta casi un minuto de filmación eh, con día previo, fecha previa, lugar específico. Ya. Entonces, ¿Te dice, te dice? Eh, no, eh, no te olvides de que eh, otra manera eh, de, de, de corroborar es invitar a todos quienes asisten a las distintas conferencias que eh, uno imparte en distintos lugares y eh, en las reiteradas salidas que uno tiene al campo se reciben comunicaciones o psicografías, eh, comunicaciones telepáticas, donde nos dan eh, normalmente eh, eh, eh, horas y, y, y, y experiencias programadas que eh, la misma gente que se va acercando a, a, a los grupos de contacto pues eh, puede ir eh, colaborando y luego sacar su propia conclusión. Ya. Eh, ¿De dónde proceden esos sus seres que te contactan? Yo he tenido sobre todo experiencias de contacto con lo que son los seres del de, segundo planeta de nuestro sistema solar, o sea, de Venus. Ellos eh, a su planeta le llaman ciris y eh, desde eh, hace 30 años en realidad que vendría siendo asistido por eh, eh, estos seres que por lo que eh, he llegado a saber eh, no solo se encuentran entre nosotros eh, en este en este tiempo sino que habrían tenido una gran influencia en el origen de las primeras culturas sobre todo eh, eh, americanas uh -huh. las mismas leyendas en, en, eh, de los incas, de los tehuanacotas, de los mismos mayas Eh, sostienen que descendieron de, de, de la diosa de lucero del amanecer o más bien conocida como la brejona entonces eh, evidentemente eh, eh, esta civilización habría tenido una gran incidencia en el desarrollo de nuestra eh, de, evolutivo y menosle de nuestra civilización uh -huh. y estaría aquí justamente eh, eh, aportando eh, eh, con su conocimiento con su apoyo Eh, este momento de transición que está viviendo nuestra humanidad ya. hacia su nuevo estado de conciencia Venus, sin embargo, desde el punto de vista científico, los datos que tenemos en la Tierra Venus en Venus es imposible que haya vida según dicen ahí te equivocas, Miguel eh, te diré que eh, eh, por ejemplo, la, la última sonda que envió eh, eh, la ex Unión Soviética o sea, los rusos, que es el Venera no solo que eh, ha, ha podido penetrar la atmósfera, sino que ha descendido en Venus corroborando de que, eh, eh, que tiene tierra sólida Eh, no como se, se especulaba que eh, era una, una es decir, Venus es un planeta volcánico estrictamente. Mm. Eh, segundo, que no, la temperatura no, no, no raya en los más de 400 eh, grados Fahrenheit, sino que eh, tiene una eh, temperatura estable y un cielo iluminado. Es más, si tú entras a YouTube y hay mucha de la información que circula eh, extraoficialmente por Internet, has de encontrar de que en Venus también se han fotografiado construcciones o sea que más allá de, de, de las leyendas que tú puedes encontrar en, en el origen de las primeras culturas incluso aquí en Europa eh, eh, nuestra propia ciencia está lanzando luces de que evidentemente hasta que uno realmente no, no puebla un planeta es muy difícil precisar qué es lo que acontece en él dos citas cada semana de 2 a 4 de la madrugada una hora antes en Canarias los sábados y domingos espacio en blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco Fernando Mostajo esta noche con nosotros eh, has dejado por muchos países Luis Fernando y has entrado en contacto con la fraternidad blanca ¿qué tiene que ver la fraternidad blanca con los extraterrestres? Eh, sencillamente que es un trabajo mancomunado eh, esta eh, gran hermandad blanca o ancianos maestros vendían a ser los custodios de los anales de la historia de los, de los anales del conocimiento digamosle así de la historia de la humanidad tal cual hoy por hoy el, el ser humano la desconoce ¿y ahí siguen, estando ¿Sí? le, siguen estando en el planeta sus ancianos? Eh, nunca se han ido porque son parte eh, in, eh, integrada a lo que es el proceso evolutivo de la tierra eh, luego de la desaparición de la última civilización que nos antecediera o sea la Atlántida que, que evidentemente existió eh, todos esos patriarcas o, o grandes ancianos y maestros sabios sabios amautas yo les llamo Se congregaron en distintos lugares de poder esto es de energéticos naturales en todo el largo y ancho del planeta uno de ellos se encuentra justamente en, en, en lo que es la cordillera de los Andes y el lado Titicaca fui contactado directo por uno de esos sabios ancianos maestros de, eh, emisarios de este retiro interior uh -huh. para eh, que eh, me, me pongan en conocimiento y en contacto de la existencia de una maravillosa herramienta conocida por ellos como el disco solar sí, por... existiría lo mismo que corroboré yo en un viaje interdimensional que tuve la oportunidad de vivir eh, hacia Venus, eh, una suerte de eh, energía, eh, eh, de llamémosle eh, de energía lumínica concentrada, que tendría la capacidad de poder redimensionar toda nuestra estructura atómica molecular con, el, con la consecuente activación de nuestro propio sol interno. Y esta herramienta estaría comenzando a... a Hacer puesta al servicio de la humanidad, no solo para que restablezcamos un orden alterado en, en, de armonía, llamémosle así, en los elementos de la naturaleza en el mundo en que, en que vivimos, sino y más importante que nos permita justamente conectar con esa información, esos programas de vida que están afectando a lo que es el logo solar, en nuestro sol central, la matriz que nos conecta con, con el gran cuerpo estelar, y eh, que está determinando cambios incluso hasta genéticos en este tiempo. Ya. Eh, ¿Tiene que ver eso con el 2012, los mayas, la profecía, ese tiempo de cambios, convulsiones que anunciaban ellos? Lo que a mí me han manifestado es que eh, más que eh, eh, esperar que el mundo, como muchas eh, eh, profecías lo han venido sosteniendo eh, como un final realmente el 2012, es un punto de inflexión. ¿Qué significa? que eh, el 2012 es un punto referente, no es un final, sino es un punto de inflexión en el cual nosotros vamos a comenzar a hacernos eh, cargos y cargo responsables de nuestro propio destino. Uh -huh. eh, yo mismo, eh, hoy por hoy, me encuentro eh, extendiendo la invitación y aprovecho la oportunidad, Miguel, a través de tu prestigioso programa de hacer extensiva la invitación a todos quienes se sientan vibrar eh, eh, eh, en esta frecuencia Eh, ...para estar eh, juntos y unidos en, eh, en el mes de septiembre... ...en el lado Titicaca, el 2012, mil eh, ...donde los ancianos maestros de la hermandad blanca... ...y los guías extraterrestres... ...me han encomendado llevar adelante un concilio... ...un concilio que busca entregar la posta... Eh, ...se preguntarán qué es la posta... ...la posta es, eh, eh, es lo que viene a, repre a representar... ...la entrega de la responsabilidad... ...justamente de estos ancianos maestros... ...de la gran hermandad blanca a la humanidad que ha de estar representado por todos los grupos que vienen preparándose de tiempo y justamente para establecer eh, el atendimiento de una nueva humanidad y el nacimiento consecuente de un nuevo tiempo. ya ¿Has dicho el lago Titicaca en eh, septiembre? En septiembre justamente del 2012, ya. donde se encuentra eh, físicamente el retiro eh, interior, eh, el retiro solar de la hermandad blanca. ¿Tiene que ver con la puerta eh, de muro Eh, es toda la zona, eh, Miguel si Tú, eh, más o menos, has estado en en, en, toda el, sí. eh, eh, en todo este sector altiplánico sí. eh, eh, de la cordillera Has de ver de que en torno al lado Titicaca Que, por, por cierto, ha sido la cuna del nacimiento de dos grandes culturas solares La que a Monacota y posteriormente la Inca Recordarán la leyenda de Ma Mancocapa y Quimaxmaogia Que salieron de la Isla del Sol Y se trasladaron a Cusco para dar origen a la cultura de los Incas Entonces, en todo el sector, justamente, eh, se encuentra lo que se conoce eh, el Templo Mayor. Que, y el Templo Mayor habría sido eh, eh, eh, sumergido en lo que actualmente eh, vendría a ser el Lago Menor, que lleva por nombre, en el idioma Aymara, eh, Uñaymarca. Y Uñaymarca, en el idioma Aymara, significa ciudad eterna. Ya. Yeah. Eh, vamos a apuntar la fecha. Eh, ¿Ahí va a, va a ocurrir algo? ¿Va haber algún tipo de manifestación objetiva que se pueda... Verificar, ¿Se van a abrir las puertas de esos otros mundos? De hecho, yo diría que eh, en ese mismo momento el lado Titicaca es un gran eh, eh, portal de energía. No solo que esto va a acontecer en el 2012 y vamos a estar eh, congregados juntos y unidos a los guías extraterrestres y los maestros de la hermandad blanca, sino que asimismo el lado Titicaca lo Hace al, alrededor de eh, cinco o seis años eh, las fotografías eh, o las termofotografías satelitales tú sabes que hoy en día sí. hasta para buscar minerales eh, eh, se, uno se rige por las eh, fotografías satelitales en arqueología se está haciendo lo mismo se ha logrado detectar la concentración de energía geomagnética más grande a nivel planetario ¿qué significa? para ponértelo en contexto esto en eh, eh, Miguel eh, el, eh, a finales del, del 2004 en 2004 que eh, trascendieron fotografías del lado Titicaca, del lado menor, eh, con <coughs> la materialización de una energía formando una chacana, una cruz cuadrada, de aproximadamente 10 kilómetros a cada lado. De acuerdo a estudios de la NASA, eh, las eh, ante grandes concentraciones de energía geomagnética o gravedad cero, se da lo que se conoce como eh, eh, estados de eh, alterados. Para gente que se encuentra eh, abocada al desarrollo interior, a su, al desarrollo de su propio despertar de conciencia, produce lo que se conoce como momentos de lucidez. Para gente del común, produce desestabilización. Y justamente, si tú recuerdas algo, a, algo de lo que ha venido aconteciendo, sobre todo en Latinoamérica, en, en, en Bolivia, en dos años, a partir del 2004 hasta el 2006, se cambiaron cinco presidentes uh -huh. sin golpe de Estado. Entonces tú eh, eh, puedes comenzar a sacar una suerte de conclusión Que te hacen ver de que estas energías que están comenzando a interactuar A ser activadas en el planeta Están generando cambios y transformaciones Que digo yo, en este momento están creando un proceso de inclusión eh, Te preguntarás, ¿por qué inclusión? Sí. Eh, si nosotros vemos eh, el año pasado eh, con la elección en Norteamérica de, de Obama En Sudamérica de eh, eh, mujeres presidentas del país del que yo vengo eh, eh, después de 500 años eh, por primera vez un, un indígena llega a acceder a lo que son eh, eh, es decir las herramientas de toma de decisiones o sea al gobierno entonces tú ves que eh, a nivel global eh, la activación de estas energías está eh, eh, creando un, un cambio en la dinámica de vida de nuestra sociedad que quizás desemboque y ojalá si sea en mayor armonía y equilibrio Tu trabajo parece que se, se, se centra un poco en la zona esa del lago Titicaca pero hay otros muchos lugares donde se habla de hermandad y creo que también has visitado, Montes Montesasta, incluso en Egipto creo que has estado recientemente ¿Qué otros lugares crees que pueden ser los que se estén abriendo esa energía poderosa que dices que se está eh, comenzando a funcionar? Mira, Miguel, qué bien que mencionas esto, porque justamente la encomienda de los ancianos maestros de la hermandad blanca es que se eh, cree eh, una lo que ellos llaman una plataforma continental. que La primera plataforma está comenzando a exteriorizarse y donde he llevado adelante físicamente la exteriorización de eh, el, el retiro interior, o sea, como un punto intermedio entre, eh, de contacto entre la hermandad blanca y, y los grupos de preparación en tierra. Eh... Eh, se ubican específicamente en, su, en, en, en América en, en Monte Chasta, como lo mencionas uh -huh. en, en California en Estados Unidos en Centroamérica, en la segunda ciudad maya más importante como es la, la que se, se encuentra en Honduras y que lleva por nombre el Valle de Copán, Copán. y eh, la tercera en el Lago Titicaca a de lo que es el Lago Menor eh, y que lleva por nombre Huñaymarca o Ciudad Eterna uh -huh. recientemente como eh... eh, eh lo manifestaste, los maestros de la hermandad blanca me, me sugirieron realizar un desplazamiento por los distintos templos de activación e iniciación solar, porque tiene todo esto tiene que ver con los ciclos solares, con la activación de nuestro, eh, de nuestro eh, átomo primero, eh, o es ese, ese sol interior... Eh, que se conecta a la vez con el corazón y la energía que proviene y desciende del Logos. Los mismos científicos ya eh, eh, sostienen que muchos de los cambios eh, de comportamiento y conducta en el ser humano están eh, en sincronía y en sintonía con lo que son eh, los cambios y ciclos solares. Eh, muchos de, de estos templos que antiguamente eh, eh, funcionaban como grandes centros iniciáticos, nuevamente están comenzando a ser reactivados en estos cambios y frecuencias de vibración que está viviendo el planeta. Mm. Es así que eh, tuve la oportunidad de estar, como bien lo mencionas, en Egipto el año pasado. Ahora mismo, eh, eh, hace una semana y no ya estuvimos con eh, grupos de, eh, de preparación y de contacto en Inglaterra, eh, y fue muy interesante porque no solo estuvimos en, en, en las ruinas de Stone, Stonehenge, sino eh, donde además eh, se volvió a materializar un crop circle, Sino sí. que eh, muy cerca a tres millas de donde nos encontrábamos en zona Se materializó eh, eh, un nuevo eh, crop circle Que eh, ha comenzado a crear una revolución dentro del ámbito científico eh, No solo ahí en, en, en Inglaterra, en Londres, sino a nivel mundial Porque eh, este crop circle de Windming -Win -Win, eh, Tendría que ver específicamente con datos e información referida a, a, a un portal Un portal ¿Verdad? entonces eh, y, y a, a cambios eh, eh, eh, trascendentales en, en nuestro proceso eh, y en nuestro, en nuestra en nuestro ADN. entonces eh, cuando tú me decías estos temas eh, eh, de repente son como que todavía considerados de de, de, de locos y de género locos sí. de jadados de los cabellos falso porque evidentemente eh, todo lo que está aconteciendo hoy en día está eh, llamando no solo el interés sino es la dedicación de muchos científicos, gente eh, eh, de mucho renombre, que está destinándole su tiempo y, yeah. y, y su investigación a tratar de encontrar una respuesta ¿no? yeah. a todo lo que viene aconteciendo y que es parte del quehacer mismo ya de nuestra sociedad. Tú que estás más en contacto con gente que eh, viene de distintos lugares, Miguel, habrás de, de, de saber de que es algo de todos los días. No todo, eh, Tanta gente no puede estar equivocada. Yeah, ya sí. no se puede eh, eh, tapar el, el sol con, con, con un dedo. Yeah. Entonces tenemos que comenzar como que, más bien, en este tiempo, unir filas en torno al mensaje que tú me decías que todos vienen a compartir. Yeah. Eh, no, no, no es de extrañarse de que todos digan lo mismo. Lo raro sería de que todos di, di, digan algo diferente. Yeah. Entonces, si todos coincidimos en que el, el mensaje es de cambio y transformación, Quizás quizás el mensaje es de que comencemos a vivir. Yeah. Eh, de, a punto de terminar, Luis Fernando, yo estoy de acuerdo con ese planteamiento que tú dices, pero es muy curioso, estamos muy en contacto con este tipo de temas cada día, como también tú dices, pero si miras un poco afuera, parece como que hay un gran sector de la sociedad, no solamente en España, en todo el mundo que está idiotizada, entontecida, viendo programas de televisión absurdo, preocupándose por eh, campeonatos de no sé qué y de no sé cuánto, y que parece que están muy lejanos de todo esto. ¿Hay fuerzas que están impidiendo que la humanidad despierte ese solo interior? Yo diría que eh, en este momento eh, estamos viviendo... Eh, los tiempos, tú bien sabes, eh, eh, Miguel, eh, más difíciles son como... Eh, Eh, el preludio de que ha de amanecer yeah. tú sabes que la hora más, más, más oscura es, es justamente aquella en la que eh, eh, va a amanecer entonces eh, yo saco una analogía de esto porque evidentemente eh, muchos no tienen el deseo del de cambio y la transformación que se está generando por, por distintos motivos lo importante está en que los que sabemos que estos cambios se estén dando, hagamos algo para, para procurarlo y que todos seamos los beneficiados. Okay. El mensaje que compartimos es un mensaje de esperanza, pero además de alternativa, porque eh, todo eh, yace y termina en el ser humano. O sea, nosotros tenemos la capacidad de poder transformar, no solo nuestras vidas, sino, más importante, transformando nuestras vidas, transformar la, la, la humanidad, el sistema en el que vivimos. No por nosotros mismos, Miguel. Y quizás, y como tú dices, el tiempo nos aprena para concluir, hay que mejorar las cosas por nuestros hijos, y por los hijos de nuestros hijos. Es decir, para que las últimas generaciones puedan eh, dar un mundo mejor que que nosotros mismos ahora, hoy por hoy, nos encontramos viviendo. Amén. Ojalá así sea. Luis Fernando, eh, nuestro, el inicio de nuestro programa dice solamente solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz eh, ha sido un placer, te veo sí. dentro de un poquito estás en España para hacer una serie de actividades, ¿no? Sí, sí, de hecho voy a estar eh, en Madrid te, te tengo entendido entre el 22 y el 26 donde te, en este contact eh, vamos a hacer una presentación uh -huh. te agradezco infinitamente Miguel la disponibilidad y tu tiempo Disculpa que haya sido eh, tan entrecortado porque realmente, bueno, con lo del teléfono, con el celular que no llevábamos, mm. pero Dios mediante, pues, eh, eh, eh, eh, lo que se ha compartido eh, haya servido para aportar nuestro ganito de arena, pues, en el, en, en el crecimiento y el estatal de muchos, ¿no? O, que se busca. Ojalá, te veo prontito y te deseo todo lo mejor, ¿vale? Un fuertísimo abrazo y todo lo mejor para ti también. Está bien, para ti. Y dentro de poco trataremos de estar en ese 2012 en el lago Titicaca a compartir. Eh, de, de, de, es un... Ya están abiertas las puertas y, y ojalá ya, eh, no sé, eh, vamos a ver la manera de poder intercambiar eh, contactos y direcciones. El momento que tú gustes, pues ahí tienen las puertas abiertas. Será un placer. ¿Alguna página web de contacto? En este momento está en elaboración, vale. pero eh, podrías, eh, eh, es decir, acceder a través del blog temporal que tengo eh, con mi nombre, Luis Hernando Mostajo, eh, eh, el, el blog se, se te va a capturar. Perfecto, pues gracias, un fuerte abrazo, te veo prontito y te deseo lo mejor, como te decía. Igual para ti. Hasta luego. Todo lo mejor. mostajo otro contactado y eh, les hemos abierto las puertas porque a lo mejor tienen razón en lo que cuentan y tenemos estamos dejando muchas citas por ahí otro lugar antes era la cueva de los tallos en la bot yticaca y le vamos seguiremos investigando trataremos de llevar el misterio desde ese punto desde ese lugar del planeta acercarlo a todos los que estáis en nuestra sintonía y veremos a ver quién tiene razón tres y cincu y dejar lo que decía eric vonntaneiem para terminar. Bien, que los extraterrestres han estado aquí en el pasado es algo ya viejo. Y lo nuevo es que los extraterrestres definitivamente van a regresar a la Tierra. Y ello no tiene nada que ver con el año 2012, pero sí se va a producir su regreso en los próximos 20 años. Va a ser un shock para nosotros y sería bueno que nos preparásemos en la medida de nuestras posibilidades. Música y aquí solamente os damos datos para que vosotros toméis saquéis conclusiones los ganadores de ese concurso que teníamos han sido Aurora Muñoz Pardo de Badajoz Germán Sanpol de Lleida Manoli Ferrera de Gijón Pedro Miguel Muñoz Torrealba de Sevilla y Eduardo Silva de Pontevedra ponernos en contacto y os haremos eh, llegar ese premio que teníamos para vosotros Mañana más, la segunda cita del Espacio en Blanco con Transcomunicación. Invitados de mucho peso. Investigadores vendrán a darnos algunas pruebas de esta posibilidad de comunicar con el más allá. No os lo perdáis, será aquí en Radio Nacional de España en el Espacio en Blanco. Y ahora os dejamos hasta los cuatro con un poquito nuestra mejor música y con la invitación de que sigáis en esta sintonía. Mañana volvemos a las dos, la una en las Islas Canarias, disfrutar del fin de semana y dejarnos un poquito. Cuidaros, nos vemos.